Aquel 2 de abril de hace 32 años amaneció con la misma banda de sonido del 24 de marzo del 76. No había casualidades. La radio y la tele tiraban comunicados marciales desde muy temprano asegurando que otra vez a la vida de los argentinos le lloverían instrucciones desde los cuarteles. Pero es cierto. Esta vez los mensajes invitaban desde su ineludible almidón a una especie de sonrisa patriótica. Empujaban a rescatar del cajón las mismas banderas que habían bendecido los goles de Kempes cuatro años atrás y los de Diego en Japón en el 79. Esas banderas volvían a tener permiso para ocupar las calles que se habían quedado sin bombos. El paisaje de los medios lo completaban la rara alegría de muchos hombres y mujeres de a pie y las voces periodísticas que hablaban de victoria o, o de algo muy parecido. Ni las cámaras ni los micrófonos captaban la confusión de otros y la tristeza de los que, imaginando el futuro, podían mirar un poquito más lejos. Hoy en el Palacio San Martín. El día para los argentinos, a través de nuestro canciller, que también entra en la historia. Nicanor Costa Méndez comenzaba así. Señor Canciller, no hay ninguna respuesta británica. Creo que ahora habla el señor Luz por televisión. ¿Usted tiene previsto, señor Canciller,、oh, no, alguna no, no, no, no. reunión con el embajador? No、inglés? tengo prevista ninguna reunión. Ahora tenemos que prever, planificar y ejecutar la acción en Naciones Unidas. Y luego en la negociación directa con Gran Bretaña para liquidar el traspaso de las islas a la Argentina. Ante la invasión, señor Canciller, si ¿sí、es que podemos emplear ese término. De ninguna manera emplearía ese término. ¿Cuál sería el término? Yo diría la recuperación de la irredenta tierra argentina por los argentinos. En Plaza de Mayo, allí donde muchas veces se han expresado alegrías y ansiedades de los argentinos. Adelante, Valenzuela, por favor. Muchas gracias, Leonardo y o c r o n Usted lo ha dicho. Y la gente que no se retira de la histórica Plaza de Mayo. Allí están. Quieren alargar, e x p a n d e r este momento de júbilo para nuestra nación. Luego de la recuperación de un sector territorial que nos pertenecía. Desde horas tempranas les digo: un público que fue renovándose a la salida de sus obligaciones, de sus quehaceres, quiso acercarse. Hasta este sector de nuestra Buenos Aires para testimoniar su reconocimiento por el logro obtenido. Ustedes se preguntarán, señores, ¿qué sucede? ¿Cómo transcurre el tiempo aquí? Les digo, reitero, gran cantidad de banderas que se agitan en brazos que la elevan al máximo posible. El grito permanente, constante, que emociona, claro está, de Argentina a r g e n t i n a Y voy al punto culminante. Ello acaece cuando miles de gargantas entonan nuestro himno nacional. Un momento indudablemente inolvidable. Así está viviendo el pueblo argentino la recuperación de las Islas Malvinas. Estamos, permanecemos aquí. Adelante, por favor, Gómez Fuentes. Seguimos ahí, claro que sí. Y sepa todo el país de los argentinos cómo la altiva y a veces fría. Ciudad de Buenos Aires late en este día tan glorioso, tan especial. A una gobernación de nuestro país corresponde el territorio de las islas del Atlántico Sur. Es a la gobernación de la Tierra del Fuego. Vamos ya mismo a Ushuaia. Esta es una nota especial de Canal 11 de Ushuaia para ATC, Argentina Televisora Color y su programa 60 Minutos. Directamente d e la ciudad de Ushuaia, calle céntrica. A b o l í v a Maipú, una apacible mañana en este 2 de abril de 1982, desde que se ha sabido que el gobierno argentino ha vuelto a retomar la soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas, se vive una jornada de euforia y alegría en esta ciudad. Lo vamos a comprobar nosotros transitando, recorriendo las distintas arterias de la ciudad más austral del mundo. Con el paso de las horas supimos que se sumaba un héroe más a los tantos que tenemos, capitán de corbeta de infantería de marina, Pedro Giaquino. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás, que nadie se distraiga. Murió el capitán de corbeta de infantería de marina, Pedro Giaquino, por delegación de todos nosotros, todos los argentinos. Hemos muerto con él hoy y hemos renacido a la gloria con él hoy. Si esto no se entiende así, nada se entiende del fenómeno que venimos atravesando. Pero más allá de la sonrisa de unos y de la preocupación que reinaba del otro lado del mostrador, todos tenían enfrente al mismo enemigo histórico. Al que escapó del aceite hirviendo en las invasiones coloniales, el que le prestó la guita al que después se adueñó de la avenida más larga, los que volvieron con sus barcos en la vuelta de Obligado, los que en el pacto Roca-Runciman se quedaron con toda la carne, los dueños de los trenes, Harrods, los colectivos de la corporación, los padres del Fobal, del Jaff Izquierdo, de Ubol, del Aubol, del c o r n e r y del Wynn. Eran los mismos. La historia lamentablemente terminó como la imaginaban los que un día como hoy, pero hace 32 años, no podían sonreír. Guerra primero y derrota después. ¡Soldados! ¡Buenos días! ¡Buenos días, días mis p e l i e n t e e s c a s o Iluminados por el fuego. No veo fibra, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutores cagados de esto y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses. Meses preparando nuestras defensas. Preparando cuidadosamente nuestras defensas. Pero nuestras、no、defensas. Ellos, en cambio, p i é n s e l o bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. ファースト、soldados! ni siquiera están adaptados al frío! ああ、いかが Yo me entregó por fe ya inconsciente en que <de> estoy. <Dios>. ustedes han sido elegidos para defender a la patria del invasor enemigo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!、No <V> メカゴンログーグー、ソンダード ¿Algún herido? ¡Sin novedad, mi teniente! ¡Mándenos a sus posiciones rápido! Soldados, lamento tener que transmitirles una novedad. Pero es mi obligación informarles que se ha ordenado el cese del fuego en toda la isla. A partir de este momento, estamos bajo las órdenes de los mandos británicos. Vamos a permanecer en nuestros lugares hasta que se reagrupen nuestras fuerzas. A las 13 horas verán un helicóptero con una bandera blanca. No disparar. Ustedes han peleado como verdaderos soldados y van a ser recordados por todos los argentinos como héroes. Tienen que estar muy tranquilos. Han dado todo lo que tenían que dar. Para defender a nuestra patria. En poco tiempo van a estar en el continente. Se van a reencontrar con sus familias. Pero esto que han vivido aquí los va a acompañar siempre. Ya pasaron 10 horas, 12 minutos de este 2 de abril de 2014. Vamos a estar tres horas juntos recordando aquella historia donde hubo muchos chicos que pelearon como hombres y algunos hombres que jugaron a la guerra. En cualquier punto del día al que me encuentre augurando el 2 de abril, yo siempre intento contactarme con él. Para mí es un dato muy particular de mi propia vida. Habíamos terminado la secundaria allá por diciembre de 1980 y después la colimba, como solía suceder entonces, nos separó un año. Pero él fue uno de esos pibes que tuvieron que crecer muy rápido en esos 74 días para después volver y rearmar su vida. Dejar de ser soldado clase 62 para convertirse otra vez en Adrián. Adrián j a s s e uno de los mejores de nosotros, anda por España hace un rato largo. Allí echó raíces, familia, trabajo, futuro. Y cada vez que el tema Malvinas nos convoca periodísticamente, Uno siempre busca ese relato de carne y hueso que nos lleve y nos traiga desde 1982 hasta el presente. Adrián, ¿cómo va? Buen día, un gran abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Gustavo, buenos días, un abrazo g r a n d o t e ¿Desde qué lugar de España nos estás hablando? Estoy en Málaga. En Málaga. e l sur de España. Sur de España. ¿Haciendo qué y desde cuándo? Tengo una librería desde hace 14 años. 14 años. ¿Familia? Junto con mi familia, con mi, mi esposa Sandra, mis, mis hijos Melanie y Kevin. Muy bien. Yo siempre recuerdo tu historia porque tiene una particularidad y un enorme valor agregado que supongo uno podrá multiplicar por tantos pibes que estaban esperando la baja justo ese 2 de abril. A ver, ¿cómo, cómo nacía esa historia en, en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires? Yo estaba en el regimiento de Mecanizado de Mercedes y el día 1 de abril me iba hacia Buenos Aires de baja.、Sí. Pero me quedé un día más para que mis compañeros de la zona vuelvan a sus casas y al día siguiente, cuando venían al regimiento, yo ya partía desde Mercedes y no volvía.、Uh -huh. Me quedé a la noche a dormir en la enfermería porque yo era furrier、sí. y a la madrugada se. Pusieron el himno en la radio.、Eh, un soldado que estaba ahí tenía la radio prendida, le dije, por favor, apagala que no quiero escucharlo hoy. Y apagó. Pero a la mañana, cuando me desperté, c u a n d o estaba preparado para irme, apareció un principal, el principal Ramírez, con el diario Crónica que decía Malvinas Argentinas.、Sí. Y ahí me quedé, no salí más. q u no. Nos preparamos para ir a la guerra.、Mm. Quizás este, muchos pibes que, en función de lo que dice su, su DNI, no, no, no han tenido contacto con, con, la, con la colimba, no, no pueden entender en, en su real dimensión lo que s i g n i f i c a b a esas horas que te separaban de la entrega de tu, de tu documento para volver a casa y no volver nunca más a vestirte de verde. Ese sueño se amasaba durante un año, casi desde el primer día que uno entraba hasta. Hasta el hecho de poder pasar el muro, salir y volver a ser uno mismo. Así que、poder、eso tenía. De poder ser libre, digamos. De poder ser libre. Tenía un cimbronazo por partida doble. El hecho de, de que la libertad se estiraba un rato más. O sea, que uno sabía que. ¿qué sé yo? Que tenía fecha de vencimiento, pero que todavía no, no, no había forma de que nos digan cuándo y cómo. Y por otro lado, que uno comenzaba a v i s r a r que la cosa se complicaba, desde el punto de vista militar. ¿Qué, ¿Qué habías hecho?、Eh, ¿Qué instrucción? ¿Qué, ¿con, qué, ¿Con qué armas personales fuiste a, a, al sur? Fui con un fal.、Sí. Y bueno, la instrucción que tenía era solamente la que tuve en la colimba.、Sí. Fue todo muy rápido. Cuando nos dijeron vamos a Malvina, eso fue bueno, a partir del 2 de abril, el día 13 a la mañana llegamos. a Malvinas y ya está, eso era todo. La ropa que teníamos en en Buenos Aires había que usarla en Malvinas con 20 grados bajo cero.、Uh -huh. No había mucho más. ¿A dónde estuvo la gente a de ó n d estuvo gente de estuvo la gente de Mercedes en esos 74 días? Estaba、eh, dividida, aparte de mi grupo de la compañía B,、sí. estábamos en el Monte de dos Hermanas. Y después estuvimos en el Monte London y llegamos a Puerto Argentino después de que se dio la noticia de que había terminado la guerra, pero nosotros seguíamos combatiendo por un par de horas más hasta que nos enteramos.、Uh -huh. o sea, nosotros éramos como、eh, reserva, digamos, del ejército a 16 kilómetros de Puerto Argentino,、sí. pero terminamos siendo medio como carnada porque atacaron por esos lados. Entonces, por eso entramos en combate tanto en el Monte dos e Hermanas como en el Monte de London y e l final.、Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue el final, Adrián? ¿Cómo fue ese momento donde,、eh, aunque, uno, aunque a algunos les parezca mentira, para ustedes tenía no sé, olor a vida? Era como decir, bueno, ya está, llegamos. Sí, en realidad,、eh, esperamos que. Uno que estaba ahí, queríamos combatir con todas las fuerzas para recuperar las Malvinas, pero a la vez sabíamos que, que era muy, muy difícil. Y cuando nosotros nos dijeron que había terminado todo, la depresión fue muy grande,、sí. pero el alivio también fue muy grande.、Claro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue el inglés a partir de ese momento? e supuesto... inglés? Claro, ¿qué fue el, el inglés a partir de ese momento? Uno ha escuchado tantas historias. De, de que el inglés a partir de ese momento significó comida, la posibilidad de, de alguna curación que no existía, ropa limpia, volver, volver a casa. ¿Qué era ese tipo que hasta hacía nada, hasta hacía horas era el objetivo de la muerte y después terminaba siendo un puente con la vida? Yo siempre digo que a los ingleses, a pesar de todo y de ser enemigos y, y haber combatido, Eh, le agradezco, le tengo que estar agradecido.、Sí. Cuando terminó, no, no nos trataron mal. Eh, nos despuntaron,、eh, nos llevaron unos galpones grandes, especie de carpinterías viejas, donde nos dieron de comer, nos dieron de tomar, y bueno, y después nos, nos dijeron que nos vayamos,、sí. ¿no? pero sin tratarnos mal. ¿Qué pasó a la vuelta? Que es un capítulo tan, tan negro de, de esta、tu、sociedad、vida. y de tu vida también, pero de, de esta sociedad puntualmente, n o porque hay una deuda que jamás será saldada en función de, de esos días de mitad de junio que, no sé, tienen tanto que ver con, con ocultarlos en lugar de, de ir a abrazarlos. La vuelta,、eh, bueno, yo volví y nos llevaron al Campo de Mayo, donde e s t u d i e r o n Dos días、sí. hasta que llegamos a Mercedes. De Mercedes fuimos cada uno para su casa.、Uh -huh. eh, como anécdota, tengo que, que nos hicieron salir tarde para que no perdamos el tren para irnos a Buenos Aires. Pero lo más feo quizás que tuve fue que cuando volví, mucha gente, muchos amigos, mucha gente que, que conocía no, no se acercaban a hablar conmigo y necesitaba. Necesitaba el apoyo de todos y, y ellos habían, muchos se habían prometido no hablar porque pensaban que me iban a hacer mal a mí.、Uh -huh. Y al revés, yo lo sentí al revés, fue algo que, que hasta el día de hoy sigue existiendo porque el tema sigue siendo muy tabú en muchos lados.、Uh -huh. ¿Qué pasó cuando dijiste, bueno, vamos a contar todo lo, que, todo lo que pasó y vamos a darle formato de libro y a dejar un documento para. Para los tiempos sobre esa, sobre esa guerra que yo viví, ¿cómo se llamaba? Ese, ese libro que salió con, con los recuerdos tan tibios, ¿no? No me acuerdo, 86,、sí. 87, por ahí, ¿no? Tiene 25 años. Exactamente. Se cumplió hace poquito. s、eh, bueno, Uno de los temas fue ese, porque como yo quería expresarme y, y veía que el rechazo y veía la frialdad de la sociedad. Me propuse escribir.、Sí. Yo no, no soy, no era escritor, pero quería re relatarlo.、Sí. Entonces empecé a d a l a r a poquito y mi intención era cuando terminaba sacar fotocopia y repartirla a toda la gente que no me hablaba o que me daba vuelta a la cara.、Sí. Pero bueno, mucha gente empezó a decirme hacerlo como libro, i n t e n t a b a Bueno, empecé a buscar, no tenía apoyo de nadie. Mismo,、eh, por ejemplo, el sindicato de Luz y Fuerza me dio vuelta a la cara,、eh, nadie me apoyaba, hasta que una editorial me dijo: Nosotros te vamos a apoyar.、Uh -huh. No te lo vamos a hacer completo gratis, pero por lo menos una parte la pagamos nosotros.、Uh -huh. Y así fue: fue un relato sencillo que, para que todo el mundo pueda leerlo y entender lo que yo vi, lo que yo viví. Y lo que escuché.、Uh -huh. ¿Cómo fue el tema del de laburu apenas este, volviste al, al continente?、Eh, tuve suerte porque un amigo de mi mamá y mi papá habló en lo que era CECVA y en diciembre de, del mismo año 82 empecé a trabajar ahí.、Uh -huh. ¿Y hasta cuándo, Adrián? Trabajé hasta hace 14 años. Que la empresa cambió de dueño, pasaron a ser españoles y franceses, el e n o r、uh -huh. hasta que un día, entre toda la reducción de personal, me llamaron y me dijeron: Te tenés que ir. Y yo, diciéndole que no me pueden echar y que no me pueden sacar por ley, no le importó nada y me, y me fui. Fue justo un año antes del corralito que empecé a buscar trabajo por todos lados. Y no c o n s e g u e La ley en la mano sí, y sí. nadie me dio nada. ¿Eh? Y dije, bueno, yo tengo que comer, tengo que vivir. Hasta que decidimos con, con mi esposa y los chicos, e r a n muy chiquitos, salir del país. Si uno hace una, una línea de tiempo, así, atraso grueso y, y muy rápido,、eh, aquellos pibes 62, 63, a ver, entraron a la primaria con la dictadura de Onganía. Entraron después a la secundaria en marzo de 1976, a la Colimba en 1980, en tu caso a la guerra en 1982, y después, de alguna manera, expulsados en tu caso por aquel coletazo final del neoliberalismo con una empresa estatal que cambia de manos y que se olvida de todas las leyes. Digo, para algunos que a veces no, no hacen ese repaso. De esa línea de tiempo por la que uno anduvo y ha librado más de una batalla, n o、eh, es realmente increíble, es increíble, es una postal de, de los últimos, qué sé yo, 45, 50 años de, de la vida argentina. Eso es más o menos lo que uno resume cuando, cuando rápidamente sale de, de, de, de, ese, de, ese, de ese cuadro de situación que va desde la escuela primaria hasta. Hasta ese presente, hasta hace 14 años, ¿no?、Eh, ¿Qué es hoy el 2 de abril para vos? El 2 de abril es muy especial,、sí. tanto por, por haber empezado con la guerra, el 2 de abril desde hace un año también es especial porque falleció mi papá.、Sí. Y bueno. Un día muy sí, muy, muy, pesado, demasiado, muy pesado, demasiado、uh -huh. Adrián. Un gran, gran, gran abrazo a la distancia.、Eh, uh -huh. Nos comunicamos como siempre, nos seguimos de alguna manera por las redes sociales para ver cómo anda la familia, para ver cómo anda la cosa. Pero recordando que esto nos enganchó cuando éramos muy pibes y hoy ya tenemos por ahí más edad que la que tenían nuestros viejos en el momento de la guerra. Es medio, es medio raro, ¿no? Es medio raro, pero es así. Yo te quiero dar las gracias. No, bien. Y quiero decirte también、eh, que quiero agradecer, como siempre lo hago toda la vida, a mi familia, a mi vieja, a mi viejo y a mis hermanos, a mis amigos de esa época, a mi familia de ahora, que siempre intentaron sacarme del pozo y hacerme. Vivir. Sí, señor. Adrián, un gran, gran abrazo, ¿eh? Y nada, en contacto como siempre. Muchas gracias, Gustavo. Hasta pronto. Se llama Adrián j a s e fue uno de esos tantos pibes que pelearon como hombres mientras algunos hombres jugaban a la guerra.、Eh, hizo la colimba en Mercedes, vivíamos por entonces en Vicente López, habíamos recién salido del comercial de Vicente López y. Y teníamos muchos sueños, los que tenían todos los pibes de 18, 19 años. Y el plus, ese valor agregado que yo nunca puedo olvidar, de que él se iba de baja el 2 de abril. Vamos a hablar y mucho de todas estas historias. Vamos a conjugar Malvinas en pasado, en presente y en futuro. <música> s e g u れ o q u た puedes llenarme de p a n ために、私のために、私のために、私のために、私のた q u 私のために、私のために、u e ために、私の e s に、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私 s ために、e のために、私のために、 コロダス largamente Desde Opus 4, el piano de Lito Vitale, canción de amor para mi patria. Y mientras suena el bandoneón del maestro Mederos haciendo su especialísima versión del himno nacional, vamos a meternos en un montón de piezas de archivo que hoy trajimos para conjugar Malvinas en pasado, en presente y también en, en futuro. Cuando llega Raúl Alfonsín a la presidencia, el tema de la guerra estaba demasiado tibio y había que rearmar, desde el punto de vista político, la posición argentina en Naciones Unidas. Había que sacar del freezer un montón de historias que tenían que ver con el reclamo democrático de la Argentina por la soberanía, aquel que había comenzado en tiempos de Don Arturo Ilia en 1965. Alfonsín va a trabajar dos temas. Puntualmente el reclamo soberano, pero en segundo lugar la denuncia de la mayor base militar del continente allí en Malvinas y quizás con armamento nuclear. Eso va a entrar en el freezer después, en tiempos de Carlos Saúl Meren. Pero vamos a escuchar a Alfonsín y a Caputo para saber cómo fue aquello, cómo fue reinstalar a la Argentina democrática en un mundo. Muy particular. Hay que tener en cuenta un dato que es singular. Todavía Guerra Fría, todavía conflicto este-oeste. Y en ese marco, la OTAN instalando una de las bases más importantes en Malvinas: el alfonsinismo y el reclamo soberano de las islas. Los muertos de Puerto Argentino. Del Belgrano, de Georgia, de tantos otros lugares de nuestra tierra y mar australes, nuestros heroicos muertos en el aire nos convocan a este homenaje. La palabra de Raúl Alfonsín en el primer 2 de abril de la nueva democracia argentina, cuando nos separaban apenas dos años del desembarco de Galtieri y el gobierno radical solo tenía poco más de cuatro meses de vida. El presidente en esa oportunidad reivindicó los derechos soberanos argentinos sobre las islas. Si bien es cierto que el gobierno que decidió usar de la fuerza no reflexionó sobre las tremendas consecuencias de su acción, no es menos cierto que el ideal que alentó a nuestros soldados fue, es y será. El ideal de todas las generaciones de argentinos, la recuperación definitiva de las Islas Malvinas, Yorga del Sur y Sanguis del Sur. Recordó a los muertos en combate sin marcar diferencias entre militares y soldados conscriptos. ¿Cuántos ciudadanos de uniforme habrán deseado dejar sus cuerpos sin vida entre las piedras, la turba y la nieve? Después de haber peleado con esfuerzo y osadía. Pero Dios, entre los valientes y animosos, eligió a sus héroes. Sus cuerpos quedaron allá, pero no quedaron solos. Están orlados con la sangre de los heridos, con el sufrimiento de los enfermos, con el dolor de los ilesos, con el recogimiento de la patria toda. Alfonsín habló de un país. Que con autoridades constitucionales en la Casa de Gobierno ya estaba listo para la negociación final. Corresponde que el gobierno británico comprenda que, así como estamos seguros de nuestros derechos, estamos igualmente persuadidos de que hemos de lograr el reconocimiento debido por la vía pacífica, por la negociación, por el diálogo, por el entendimiento. Creemos que la buena voluntad se demuestra en los hechos y esperamos los hechos del Reino Unido que traduzcan también esa buena voluntad. Continuaremos insistiendo en estar disponibles para el diálogo, para un diálogo que permita intercambiar ideas, explicar posibilidades. Ofrecer amplias garantías a los habitantes británicos de los archipiélagos australes, atenuar las tensiones, desmilitarizar el área, explorar en fin, en forma sincera y de buena fe, las perspectivas de una negociación seria sobre los auténticos derechos soberanos argentinos. Por primera vez, En las tres décadas democráticas que comenzaron, el 10 de diciembre de 1983, Argentina denunciaba el peligro de una base militar con armamento nuclear en Malvinas al servicio del último capítulo de la Guerra Fría, o sea, al servicio de la OTAN. Insistiremos en particular en la desmilitarización, porque no tenemos duda s de que la presencia armada del Reino Unido. Con el agravante de la introducción de artefactos nucleares genera graves riesgos que afectan no sólo la seguridad de la República Argentina sino la de todo el Atlántico Sur. La gran peligrosidad que genera esta presencia masiva y desproporcionada de fuerzas en dicho océano hace que una región tradicionalmente separada De los grandes teatros estratégicos del conflicto este-oeste haya sido transformada en un foco posible de enfrentamientos, con las consecuencias que ello entrañaría para la Argentina y para toda América Latina. Y finalmente, el planteo de la cuestión Malvinas como gran preocupación ahora de la política continental. La causa de las Malvinas. Es también una causa latinoamericana, pero es al mismo tiempo una causa de todos aquellos países que luchan por la eliminación del colonialismo en el mundo. No es posible que siga habiendo colonias en América, no es posible que se pretenda perpetuar la apropiación de tierra americana. Dante Caputo fue el primer canciller argentino de la democracia que nació en el 83. Para nosotros el legado era muy duro, había habido una guerra, había habido una invasión argentina, la guerra se había perdido de manera increíble, de manera increíble en el sentido catastróficamente, este, la elección desde el punto de vista militar había sido estremecedora, el mal desempeño de las Fuerzas Armadas. de La Marina, este, excepto, de la Aérea, excepto de la Fuerza Aérea, el x c e de p t o a f u e resto z a a é r a el e r había sido realmente como lo muestra el informe Rattenbach, este, lamentable.、Eh, y teníamos que explicarle al mundo que eso era la decisión de un grupo militar que no s o l o había invadido la Malvinas, que había invadido la Argentina que había, y nos había invadido a todos. ¿no? Eh, había que remontar esa, esa idea y romper la imagen de continuidad. Ese、eh, fue, fue, fue el, el primer objetivo. Había que mostrar no sólo、eh, eh, la retórica del diálogo, sino la práctica del diálogo.、Eh, y, pero al mismo tiempo había que mostrar la eficiencia de la diplomacia.、Porque、la diplomacia no es un método blando para obtener las cosas, sino es el mejor método para obtener casi siempre las cosas. El plan del gobierno de Alfonsín era reinstalar la discusión en Naciones Unidas. La estrategia era, se basaba en muchas cosas, pero yo diría que la pieza central era、eh, la presentación en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de la, de, de la、eh, declaración sobre, sobre las Islas Malvinas, de la resolución que tomaba la Asamblea sobre las Islas Malvinas. Mucha gente, algunos expertos, así se denominan. Decía que eso no servía para nada, que eso era un voto inútil. Era tan inútil que la señora Thatcher, ministro, primer ministro británico de la época, cuando llegaba el momento de la votación, ella misma llamaba a los jefes de Estado para hacer cambiar la posición. Ella misma se encargaba de evitar que el Reino Unido apareciera intransigente, no dispuesto a dialogar a pesar de ser miembro del Consejo de Seguridad, que apareciera derrotado. Por una inmensa mayoría, ellos conseguían cuatro votos nada más a favor de la posición de ellos, etcétera, etcétera. Era muy importante. Por supuesto, el mundo estaba dividido en este oeste, en, en bloque comunista y bloque occidental,、eh, y no era、eh, evidente que las、eh, resoluciones de la Asamblea General se adoptaran como se adopta una resolución del Consejo de Seguridad. Tampoco había resolución en el Consejo de Seguridad en la época, dicho sea de paso. El alfonsinismo llegó por primera vez a la ONU en la Asamblea General de septiembre de 1984. Señor Presidente, una parte del territorio argentino está sometida desde hace cerca de 150 años al régimen colonial que le ha impuesto el Reino Unido. Esta situación injusta e ilegal. Jamás convalidada por la Argentina, afecta permanentemente nuestra vida nacional. La misión de recuperar para nuestro patrimonio las Islas Malvinas, Georgia y Sanguis del Sur es una consigna que sucesivas generaciones de argentinos se han transmitido hasta nuestros días y ese proceso continuará hasta lograr su objetivo. Sobre esto no puede caber duda. Puesto que se trata de una causa profundamente sentida por mi pueblo. El derecho nos ampara. No comprenderlo así significa ignorar uno de los datos más importantes del problema que existe entre mi país y la potencia ocupante. La Argentina está firmemente comprometida a buscar la restitución de las Islas Malvinas solo por medios pacíficos. Mi gobierno así lo ha declarado y lo cumplirá. Que no quede sobre eso duda a nadie. La Carta de las Naciones Unidas, verdadera constitución de la comunidad internacional, impone la obligación a los Estados miembros de resolver sus controversias por la vía pacífica. Consecuente con este deber jurídico, mi gobierno se ha esforzado por alcanzar la máxima. Flexibilidad compatible con los derechos del país y ha buscado la reiniciación de las negociaciones con el Reino Unido para solucionar esta disputa. Nosotros deseamos también, naturalmente, la normalización de las relaciones de amistad que tradicionalmente la Argentina mantuvo con aquel país, pero ello no puede concebirse si no se tiene. Desde el comienzo de los intentos por obtenerla, la certeza de que habrá de establecerse un mecanismo que permita acceder a la negociación de la disputa de soberanía, que constituye el principal obstáculo en el camino hacia aquella normalización. En Nueva York, el presidente argentino habló del fracaso de la reunión de Berna, encuentro que se había llevado a cabo en julio del 84 con Brasil como puente del diálogo. Frente a frente habían quedado las dos partes. La primera negociación después de la guerra no modificó nada. Desafortunadamente, de los contactos bilaterales recientes que culminaron en la reunión de Berna, auspiciada por Suiza y Brasil, solo parece haber quedado hasta ahora como saldo la intención claramente expresada por el Reino Unido. De postergar sin edie el cumplimiento de la urgente apelación de la Asamblea General en el sentido de que las partes se sienten a, las mes a la mesa de negociaciones. Junto con la expresión de mi agradecimiento a Brasil y Suiza, así como al secretario general por sus meritorios esfuerzos, quiero expresar aquí mi vehemente anhelo. De que aquel llamado de la Asamblea General se cumpla lo antes posible, en beneficio del derecho y de la justicia. El gobierno del Reino Unido está generando tensión regional. El gobierno del Reino Unido ha hecho retroceder aún más la posibilidad de la negociación. El gobierno del Reino Unido está convirtiendo a nuestras Malvinas en un imán b é l i c o para el conflicto este-oeste. El gobierno del Reino Unido está amenazando la seguridad, la paz y el bienestar de los pueblos latinoamericanos. Dante Caputo denunció en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA la inauguración del aeropuerto malvinense de Monte Agradable, la pista necesaria para que desembarquen miles de soldados y armamentos de última generación. El 12 de mayo pasado. El gobierno británico inauguró con gran pompa y amplio despliegue periodístico el aeropuerto de Monte Agradable en las Islas Malvinas. De este modo culmina la primera fase de la instalación de miles de soldados y una flota y una aviación militar considerables. Así es como hoy existe en las Islas Malvinas una poderosa base militar. Perteneciente a una gran potencia internacional, hecho absolutamente inédito en el Atlántico Sur. El gobierno de la República Argentina denuncia que este hecho constituye una grave amenaza a la seguridad de nuestra nación, a la paz y tranquilidad de nuestra región y, por consiguiente, a la paz y la tranquilidad en el mundo. El gobierno británico ha tratado de justificar la creación de esta base militar con diversos argumentos. El más explícito y habitual es el que de esta manera se trata de, pre de prevenir cualquier intento futuro de la Argentina para recuperar por la fuerza las islas que el Reino Unido le arrebatara por la fuerza en 1833. Este argumento no es admisible por varias razones. Ante todo, porque desde el 10 de diciembre de 1983, el gobierno democrático argentino, Ha declarado enfática y permanentemente que sólo apelará a la vía diplomática y pacífica para reivindicar y obtener la recuperación de la soberanía legítima de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y s á d w i c h del Sur, así como para resolver toda otra controversia internacional en la que estuviera involucrada la República Argentina. Esta voluntad del gobierno argentino, que también expresa la voluntad del pueblo argentino, ha sido verificada en los hechos con la reciente conclusión del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, tratado que puso fin a un secular diferendo que hace pocos años estuvo a punto de desatar una guerra entre ambas naciones. La militarización de las islas fue el gran eje de la posición argentina. Se calcula que en las Malvinas hay más de 4.000 militares, frente a una población civil estimada entre 1.600 a 1.800 personas. El Ministerio de Defensa británico ha indicado recientemente que el tamaño de la guarnición no disminuirá en el futuro, contradiciendo las expectativas que se habían creado con motivo de la inauguración del aeropuerto. De hecho, la magnitud de las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas desplegadas por el Reino Unido es varias veces superior a la que se necesitaría para repeler un ataque de nuestras Fuerzas Armadas en su dimensión actual, excediendo con amplitud los límites de seguridad técnicos que se pueden estimar si esa fuera simplemente la intención del Reino Unido. El primer ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín. Subrayó que tres años después de la guerra, Gran Bretaña había preparado en las islas un dispositivo que, lejos de ser pensado para la defensa, posibilitaba un ataque a la Patagonia. El propósito del Reino Unido no tiene nada que ver con la defensa de las islas frente a una amenaza de invasión de la Argentina, que por otra parte, repetimos, no existe. Por el contrario, el conjunto de aspectos británicos indica que la intención. Es disponer de capacidad ofensiva, al menos en el territorio continental argentino. Ese aeropuerto es indispensable para el caso de que el Reino Unido tome la iniciativa de atacar a la Argentina y ocupar en pocas horas puntos estratégicos de nuestro territorio continental. Del mismo modo, la magnitud de los medios terrestres, marítimos y aéreos desplegados en el r o r i En las Malvinas, por el Reino Unido, desproporcionados para contener o rechazar simplemente una invasión argentina a las islas, no lo son si de lo que se trata es de dominar zonas seleccionadas en nuestro territorio continental. A lo que estamos asistiendo no es a la, a la inauguración de una base defensiva. Cuya guarnición resulta sorprendentemente tres a cuatro veces superior a la población total de las islas, sino un dispositivo militar destinado a desencadenar con rapidez operaciones ofensivas sobre la parte sur de nuestro continente. La justificación de estas posibilidades y el enfoque en el que se asentarían. Es que la base construida en las Malvinas cumpliría un papel estratégico dentro del sistema militar occidental en el mundo. Dos discursos de Margaret Thatcher, todos de principios del 84, confirmaron que las tropas inglesas en Malvinas estaban al servicio de la OTAN. Lo mismo surge del discurso pronunciado por la ex primer ministro británico, Margaret Thatcher, ante el Congreso de los Estados Unidos el 20 de febrero último, cuando afirmó. Tenemos tropas en Chipre y en el Atlántico Sur y un reducido contingente militar en el Sinaí a vuestra solicitud. Soldados británicos están prestados a 30 países. Estamos a vuestro lado en Beirut, trabajamos con ustedes en los océanos Atlántico e Índico, nuestra Marina está de guardia en el mundo. Gran Bretaña cumple con su responsabilidad para defender la libertad en el mundo. Y lo continuará haciendo. Fin de la cita. O cuando, el 12 de julio de 1984, expuso ante el Grupo Ego Atlántico, cito: Pese a que la OTAN establece un límite arbitrario, muchos de sus miembros están dispuestos a enfrentar un desafío a problemas fuera del área de la OTAN. Tropas británicas están presentes alrededor del mundo, desde Belice a Zimbabue. Desde las Malvinas a Gibraltar, trabajando para el hemisferio occidental. Esto representa nuestra determinación en Gran Bretaña de apuntalar en lo que creemos de defender todo aquello que nos es querido. Fin de la cita. Primera parte del archivo al servicio de poder entender e l presente. El alfonsinismo. Y la cuestión Malvinas. Estaremos juntos hasta la hora 13, teniendo muy en cuenta que cerca del mediodía tenemos acto en casa de gobierno presidido por Cristina Fernández de k i r c h n e r Tiempo de noticias a 6 de las 11. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Es la hora 10, 54 minutos, humedad 70%, temperatura 20 grados ocho décimas.、Sí. Continúa la recolección de firmas para la revocatoria a Mauricio Macri. Durante la jornada de hoy estará a cargo de la Asamblea de Vecinos Inundados del barrio de Saavedra y se realizará en el Parque Sarmiento. La iniciativa es también contra la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, y se necesitan 500.000 firmas para someter el mandato de los funcionarios a un referéndum popular. Argentina y Paraguay analizan la construcción de un puente binacional. Los gobiernos de ambos países invertirán casi 700 mil dólares para realizar los estudios previos a la obra con la que se pretende unir la localidad misionera de El Dorado con Mayor Otaño, al otro lado del río Paraná. El Banco Interamericano de Desarrollo informó al Gobierno Nacional que prepara los documentos de aprobación de los fondos para dar así inicio al estudio previsto para el mes de mayo. Pablo Moyano amenazó con nuevas medidas de fuerza. El secretario adjunto del gremio de camioneros advirtió que si sus demandas no son escuchadas, habrá una segunda huelga de 36 horas y una tercera de 48 horas con movilización. El sindicalista realizó estas declaraciones luego de participar de un encuentro entre referentes de su sindicato, la UTA y la fraternidad. Pelota. El técnico de Independiente recordó el 32 aniversario de la Guerra de las Malvinas. A través de la red social Twitter, Omar de Felipe pidió respeto y admiración a sus compañeros y combatientes que dieron todo en defensa de nuestro territorio. Además, llamó a que no renunciemos a la memoria. Cabe recordar que en 1982, cuando jugaba en las inferiores de Huracán, De Felipe fue llamado por el ejército para combatir en las islas y permaneció allí hasta el final del conflicto. Humedad 70%, temperatura 20 grados, 8 décimas. Ricardo Álvarez. 750 a v a n z a n a Derecho a la información, aire más aire, más Más、750. Más aire, más aire, más aire,、750. más aire. 10 horas 57 minutos ya pasaron de este 2 de abril de 2014 hasta las 13. Estamos juntos con este especial de Malvinas, conjugando las islas en pasado, presente y futuro. Salimos del alfonsinismo. Vamos a ir a 10 años de congelamiento de la discusión soberana. Vamos a ir a los ositos Winnie Pooh, a esa política de seducción que era hija directa de las relaciones carnales. Menemismo, ¿cómo poner en el freezer a cambio de. a cambio de nada, la discusión de la soberanía? Con la caída del muro de Berlín, cambió el eje de la discusión política planetaria. La ausencia del duelo este-oeste le abría las puertas a la Argentina para profundizar la discusión por la soberanía. Pero el menemismo optó por derribar todo lo construido desde 1983. En el 89 se produce nada menos que el fin de la Guerra Fría, lo recordemos, se r e e s t r u c t u r a las relaciones mundiales y se desbloquea el sistema de resolución internacional de conflictos. Que excepto el conflicto árabe-israelí, excepto el tema de, de Malvinas y quizás uno o dos más, todo el resto es resuelto. ¿Por qué no el tema Malvinas? Porque el doctor Menem lo retira de la Asamblea General. Presionado. Por、los intereses británicos y los argentinos que representaban los intereses británicos en la Argentina, reside, decide este, restablecer de, de relaciones diplomáticas. Tengo entendido que es una activa, activísima a a c t i v mediación del señor Kissinger. Entre los pedidos que aparecen de parte inglesa está el desmantelamiento del, del Cóndor, como usted sabrá, y ya unas Naciones Unidas, no molesten más con la resolución. Y se saca en el momento en que. Cambia、eh, totalmente, que podía madurar la inversión hecha durante muchísimos años en, en, en las Naciones Unidas y empezar a encerrar, a u m e n t a r los costos de la presencia británica, nos vamos, nos vamos y nunca más volvemos de la Asamblea General de Naciones Unidas.、Eh, un costo altísimo, yo no sé si en Argentina se es consciente, después todo el mundo habla、ah, de recuperación, pero eso, ahí produjimos un desastre e n o r e Quizás tan grande como el de la guerra. Menem viajó a Inglaterra en octubre del 98 y el príncipe de Gales llegó a la Argentina en marzo del 99. Fueron los dos símbolos de un nuevo tiempo de negociaciones en el que la discusión por la soberanía fue archivada hasta los primeros años del siglo XXI. Accesos y servicios aéreos. Primero, los ciudadanos argentinos podrán visitar las Islas Malvinas. Con sus propios pasaportes. Esta disposición se aplica de manera igual a los ciudadanos argentinos que viajan por aire o por mar. Segundo, dar pleno apoyo a la reanudación inmediata de servicios aéreos civiles, regulares, directos entre Chile y las Islas Malvinas, operados por LAN Chile o cualquier otra aerolínea que acuerden las partes. Desde el 16 de octubre de 1999, Estos servicios incluirán escalas en el territorio continental argentino, donde podrán embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo. El tercer punto es expresar satisfacción con la posibilidad de vuelos entre las Islas Malvinas y terceros países, con la opción, desde el 16 de octubre de 1999, de realizar escalas en el territorio continental argentino. El otro punto es pesca. A la luz del compromiso compartido para el mantenimiento y la conservación de las poblaciones ictícolas en el Atlántico Sur, se incrementarán los actuales niveles de cooperación entre la Argentina y el Reino Unido. En este contexto, próximamente se reunirán funcionarios para considerar la cuestión de la estabilidad relativa de las poblaciones ictícolas, pesca furtiva y otras cuestiones relacionadas con ella y para recomendar programas coordinados. De medidas prácticas con el objetivo de ponerlas en funcionamiento antes del 9 de octubre de 1999. Otro punto es fomento de la confianza con vistas a un mayor desarrollo de la reconciliación y del mutuo entendimiento. Punto 1: se construirá en el Cementerio Argentino, en las Islas Malvinas, un monumento a la memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas muertos en acción en 1982. El segundo punto, el gobierno argentino está dispuesto a analizar la cuestión de la toponimia en las Islas Malvinas. Con ese propósito, continuará las consultas con las instituciones nacionales apropiadas. Tercero, tal como acordaron en octubre de 1998, el presidente de la República Argentina y el primer ministro del Reino Unido, los dos gobiernos continuarán trabajando conjuntamente para evaluar la factibilidad de la economía. Y el costo de la remoción de las minas terrestres aún presentes en las Islas Malvinas. Pero lo más grave fue que los dos países elevaron el documento a Naciones Unidas como prueba del nuevo tiempo. Soberanía, Soberanía. no se discute. Los gobiernos enviarán conjuntamente el texto de la presente declaración y las notas que la acompañan, en español y en inglés. Al secretario general de las Naciones Unidas para su distribución como documento oficial de la Asamblea General bajo el tema correspondiente de la agenda de la próxima sesión ordinaria. Esta declaración conjunta, así como los arreglos que de ella se derivan, serán mantenidos bajo examen por ambos gobiernos. Esta declaración conjunta está firmada por los cancilleres de ambos países. Menem vistió de triunfo a la derrota más importante de la diplomacia argentina en el tema Malvinas desde 1983 hasta fines de la década del 90. La pregunta era: si para la Argentina este es un buen acuerdo y si usted personalmente hubiera preferido profundizar más en el tema de la soberanía sobre las islas. Mire, los chinos, en su infinita sabiduría, decían que para caminar 5.000 millas había que dar el primer paso. Entonces, este es un paso importantísimo que hace al proceso de reconciliación y a este proceso que para nosotros tiende a recuperar la soberanía. ¿Eh? Así que para mí es muy importante. Para el pueblo argentino, no tan solo para mí para todos. Pero usted hace referencia en su pregunta a lo que yo pienso. Es fundamental de cara hacia el futuro. Para llegar a este acuerdo, hubo que ceder en algunos puntos de lo que se estaba tratando. No, directamente、eh, se ha conversado sobre estos temas que quedaron plasmados en el acuerdo, y esto es producto también, es bueno decirlo, de una de las grandes virtudes que deben adornar a un político de raza, que es la perseverancia. El que persevera triunfa, y creo que los futuros gobernantes van a seguir perseverando en el tema hasta conseguir el, el objetivo final. El nuevo acuerdo pretendía instalarse como la nueva política de Estado argentina. Usted habló de parlamentarios, habló de británicos y argentinos. En el medio están los Kelpers.、Eh, ¿Se ¿sí、sabe cuál es la posición de ellos, teniendo en cuenta que había algunos actos、eh, de los a, a, habitantes de Malvina que estaban un tanto contrarios a la visita a Argentina? Bueno, yo estuve leyendo ya algunos cables de, de autoridades de, de Malvina, de consejeros de Malvina, y sostienen que el acuerdo. Cayó bien、eh, que, más allá de alguna desconfianza que puede existir todavía por lo que hemos vivido en el, los años 80, la gente tomó bien el acuerdo.、Eh, lo único que,、eh, o a lo único que aspiran ellos, a que, es a que no tengamos ningún tipo de disenso en lo que hace a las visitas de los argentinos, a la presencia de los argentinos, que siempre van a ser bien recibidos. A partir de ahora,、eh, teniendo en cuenta el acuerdo al que hemos arribado. Usted habló de sectores de la comunidad que apoyaron esta gestión que usted inició en 1989 y habló de sectores que se opusieron permanentemente. La pregunta es: si a estos sectores que se opusieron, ahora usted los intentará sumar para que haya una definitiva política de Estado. Con Malvinas y que los próximos gobiernos se encolumnen a través de este paso y seguir el proceso hasta obtener la soberanía definitiva de nuestras islas. Mire, hasta octubre del año pasado, este, algunos sectores de la comunidad política argentina no nos quisieron acompañar a Londres. Yo no voy a estar recordando aquellos acontecimientos. Con hacer un racconto de todas las situaciones que se vivieron desde 1989, lo dije antes de ahora, inclusive algunos se opusieron a reanudar las relaciones con el Reino Unido, pero eso se fue superando y a partir de nuestra visita a Londres la cosa mejoró a punto tal que ahora, en este momento,、eh, este acuerdo、eh, fue producto de la presencia también. De dirigentes de la oposición que avalaron esta política de Estado del gobierno argentino. Una década después aparecía un mene muy m distinto al de la primera campaña electoral. ¿Expropiar bienes británicos o no? Expropiar, embargar bienes británicos en el Atlántico Sur hasta que cese la agresión económica de los británicos, depredando nuestra riqueza hictícola de, de la corona británica, ¿eh? no de los súbditos británicos. Cosa totalmente distinta. Los resultados de la negociación, según el por entonces senador Eduardo Méndez. Este paso que se acaba de dar con la reanudación de las comunicaciones y la posibilidad de que los argentinos visiten las islas, por supuesto que constituye un, un avance porque se está en el camino del diálogo, que es lo único que nos va a permitir、eh, lograr el objetivo final. Así que creo que han dado fruto todos nuestros esfuerzos desde hace tantos años que venimos bregando por este objetivo.、Eh, por eso el de hoy debe ser un día de alegría, de serena alegría, porque no hemos conseguido todo el objetivo final, pero estamos en el buen camino. Más archivos, más voces del pasado para poder. Entender el presente. 11 horas 9 minutos que ya pasaron de este 2 de abril de 2014. Llega Juan Quintero y Bandera. Si me vieras de cerquita, podría notar que gané como al pasar unas rayas en la piel, como un niño del jardín, c o n p i r o m i sin papel.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 メメ。 メメ。 que más quiero. Para el nero g y los queridos compañeros, vamos, gracias, s e r ñ o s Desde la República Socialista Espineteana de Buenos Aires.、Y、entre los libros de la buena memoria. AM750. Más voces.、No、es necesario más. Se ven los tigres en la lluvia. Más aire. Precios Cuidados. Antes de comprar, c o m p a r a y e l e g i c o n o c e los precios de la canasta. Precios Cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas.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 Presidencia de la Nación. Vamos a sumar una mirada con mucho valor agregado para poder entendernos a través de, del concepto de nación, de las contradicciones populares antes y después de la guerra, de la guerra como movilizador social. De aquellos chicos de la guerra y Malvinas después como símbolo nacional. Convocamos a la antropóloga Rosana Guber para que nos dé otra mirada de nosotros mismos. El concepto de nación siempre está sujeto a los vaivenes de los procesos políticos, sociales y culturales, ¿verdad? Y económicos, ciertamente. De todas maneras, no estoy muy segura que el concepto mismo de nación que. Tenemos los argentinos un concepto de nación más práctico que el idealizado en la Constitución Nacional, que es la inspiración democrático-revolucionario, al estilo del concepto de nación que se ha forjado en la Revolución Francesa o que se ha forjado en la independencia de los Estados Unidos, que es el que inspiró el nuestro. Yo creo que. Ese concepto más práctico, más real, que, que, que fuimos construyendo con, junto con los avatares de nuestro、mm, devenir histórico, yo no estoy muy segura que haya cambiado. Sí cambiaron las alineaciones y sí cambiaron las expresiones. ¿no? De hecho, si uno toma a Malvinas como una ventana para asomarse a qué es lo que los argentinos hacemos con. El concepto de nación, o sea, con lo que a nosotros nos mantiene unidos, como algo distinto de lo que son otros países, porque finalmente esto es la forma en que está organizado el mundo desde hace bastante tiempo. Si nosotros tomamos a Malvinas como esa ventana, nos encontramos con una enorme vigencia. Esta contradicción entre. El apoyo a la causa llevada adelante por un régimen impopular y antipopular,、eh, extremadamente cruel, extremadamente indiferente a las necesidades de, de la población, y que eso contara con el apoyo activo, explícito, de todos los sectores de la sociedad, es, esa es una contradicción que nosotros todavía, bueno, creo que la vamos a rumiar para siempre, ojalá sea así. Esta contradicción trata de resolverse de diferentes maneras, y por supuesto la gente tiene que hacer algo con eso. O mete la mugue abajo de la alfombra y dice: Bueno, a mí no me importa, eso fue una barbaridad. O bien niega que el involucramiento de la población en la iniciativa de un régimen como ese hubiera tenido algún tipo de. De vínculo moral, digamos, como de, de, de, de, de, de consecuencia moral, ¿m? desmoralizando a quienes apoyaron la causa. Entonces se dice: bueno, eso es la causa de Malvinas está más allá del bien y del mal, y no importa quién la haya llevado a cabo. Digo, siempre se trata como de resolver, pero en torno a esa contradicción. Y esa contradicción es la que yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de、eh, los analistas sobre el tema Malvinas, Nación y, y otras hierbas, digamos, Tenemos que cuidar que siga vigente, que siga abierta. Por eso, digamos, cuando a mí me preguntan, para que me pronuncie sobre las bondades y maldades del conflicto, de la causa Malvinas, etcétera, etcétera, digamos, no es un terreno en el que yo me sienta cómoda. Estoy diciendo. Me estoy refiriendo a una serie de voces que aparecen ahora, incluyendo bueno, de muchos intelectuales que entienden, como entendieron en aquel momento también, que había que pronunciarse. Siempre el pronunciamiento era en torno a esta contradicción: una causa justa. Llevada adelante por un régimen cruel, para no entrar en los calificativos que son en realidad descalificantes de autoritario, totalitario y todas estas, este, esta, estas cuestiones que, bueno, qué sé yo, hay que dirimirlas en otro terreno, me parece a mí. El fenómeno de, de, de las guerras es un fenómeno muy particular、eh, que la Argentina no ha tenido durante todo el siglo XX hasta 1982. Y un breve pasaje o esbozo en 1978. n o A mí me parece que las guerras son, digamos, configuraciones sociales muy particulares, que tienen rasgos muy particulares y movilizan de una manera que no movilizan. Otros eventos sociales. Bueno, esto que, que se dice que los, este, que, lo, que los militares estaban al borde del precipicio y, e hicieron una fuga para adelante y lograron unir a la sociedad, lo cual habla de una iniciativa. Francamente, admirable este, por parte del régimen porque, porque lograron su cometido por lo menos por 74 días. Esto es una cosa que se habla bastante y, este, bueno, y es así. En verdad, del otro lado, en Gran Bretaña pasó exactamente lo mismo. Y en verdad pasa eso con todas las guerras. Digamos, este, no hay nadie que vaya a una guerra, ningún Estado que vaya a una guerra sin pensar que esto va a consolidar su poder. Si no, no va. Y esto lo podemos ver actualmente en el mundo, ¿no? Lo que a mí me parece es que lo que suele dejar de lado es la paradoja que、eh, sembró esta iniciativa de la tercera junta del proceso de reorganización nacional. Que fue un enorme apoyo a la causa Malvinas y que después del 14 de junio quedó al descubierto mucho más que la cuestión, esta que se dice del exitismo de los argentinos, digamos, a ningún pueblo le gusta perder, a ningún ejército le gusta perder una guerra, entonces no es un exitismo de los argentinos, es una situación, digamos, que en general sucede, pero lo que se deja de lado es que junto con el gran apoyo, Esto vino a contrastar no sólo con, con, con, con, con la muestra de los errores del, del, de las Fuerzas Armadas Argentinas, sino también con lo que significaban antes de la guerra. Eh, el proceso de o r g a n i z a c i ó n nacional para los argentinos, que era un régimen ya fuertemente, no solamente antipopular, sino impopular. Me parece que es una cosa interesante porque, bueno, los que fueron a Malvinas, que primero eran los soldados de la patria, muy pronto se transformaron en los chicos de la guerra, no tanto por el libro de. Daniel Cohn y la película de Bebe Camín, que fueron muy importantes, pero yo creo que mucho más porque ellos retomaron una forma en que se designaba a los que habían ido como conscriptos a, a las islas, ¿no? E inmediatamente se los、eh, convirtió en menores, ¿no? Ahora, menores en el sentido de desvalidos, menores en el sentido de víctimas, ¿no? Y esto es interesante porque, bueno, parece que, digamos, muestra. Cómo la memoria de Malvinas, de la guerra de Malvinas, fue subsumida después del 14 de junio en la parte cruel de, de, la, de la antinomia, ¿no? O sea, la causa justa y el gobierno cruel. Un gobierno cruel que no solamente había este, desaparecido gente y robado bebés, sino que además ahora llevaba a sus propios soldados para torturarlos en las islas. Esto es,、eh, bueno, minorizarlos, no solamente porque los este, soldados estaban en,、eh, en, en, en el escalón inferior de todo el rango militar, digamos, de toda la escalera militar,、eh, sino porque,、eh, bueno, porque eran,、eh, ciertamente, en algunos casos tenían instrucción, pero no era lo mismo que los cuadros este, profesionales, ¿verdad? Y todo esto además contrastado con la enormidad de lo que era la Task Force británica, etcétera, etcétera. Lo que me parece muy interesante es que esta visión. Eh, surge, eh, bueno, surge por una decisión, digamos, de,、eh, yo creo que bastante colectiva, de、eh, concluir. Finalmente, ellos que dijeron que、eh, iban a recuperar las Malvinas, no solamente no recuperaron las la Malvinas, sino que hicieron lo mismo que lo que habían hecho con nosotros antes de Malvinas, desde 1976. Pero esto tiene una curiosa base. Nosotros diríamos empírica,、eh, pero bueno, una base real, y es que、eh, los soldados fueron a、eh, las islas con 19 y 20 años de edad. Entonces, en las islas se comportaron como soldados,、eh, soldados de ejército regular, regular, y cuando volvieron eran aún menores de edad. Entonces,、eh, no solamente no podían decidir sobre tratamientos o cirugías importantes este, que necesitan la firma, digamos, la, bueno, la, la aceptación del, del paciente o de sus, este, bueno, porque necesitaban la de sus padres o tutores o hermanos mayores, sino que lo que más gracia les hace este, a quienes fueron soldados en, por entonces es que no podían comprar armas acá, porque eran menores de edad, eran menores de 21. Entonces estaba en una especie de limbo, pero un limbo muy, muy, muy específico. Yo no estoy, digo,、eh, cuando digo las cosas que digo, no las estoy diciendo porque a mí se me ocurre o porque sanciono moralmente de una manera positiva o negativa lo que pasó, sino porque esto surge del mismo proceso de Malvina, ¿no? s Y de la primera posguerra. Entonces es muy interesante ver cómo ellos volvieron en una especie de limbo donde no eran ni niños ni adultos. Además, inmediatamente que ellos vuelven, empieza la apertura democrática, de manera que eran hijos de la dictadura, pero pasan a, ser este, digamos, pasan a desarrollarse como ex combatientes o como ex soldados combatientes, y bueno, mucho de tiempo después como veteranos de guerra durante la democracia, o sea que no son ni una cosa ni de la otra. No son plenamente civiles porque estuvieron demasiado cerca combatiendo con las fuerzas armadas, pero tampoco son militares porque no hicieron la carrera. Un lío bárbaro, digamos. Entonces, esto es lo que. Lo, o sea, un lío bárbaro para, los, para, las, clasi, para las categorías que los, con las que los argentinos nos movíamos entonces, n o con las que nosotros clasificábamos la realidad: n o gobierno civil, gobierno militar, menor de edad, adulto, digo, todas estas cosas. Y lo más curioso es que ellos acababan de cumplir el servicio militar, porque finalmente era un servicio militar, y ellos fueron a cumplir con lo que el servicio militar los preparaba, que era. Una eventual guerra, finalmente para eso era la conscripción desde 1901. Entonces, en vez de pasar a la adultez masculina, como había sido siempre, digo, uno iba a hacer la conscripción para, para ser un, un varón adulto, de verdad, ¿no? que es lo que siempre se pensó, que es lo que pensaba la gente, que es lo que pensaban los padres cuando mandaban a sus hijos para que se hicieran hombres, de golpe y porrazo vuelven, vuelven chicos, después de haber pasado una guerra. Y esto es realmente una de las. De las cosas, este, yo creo que fantásticas para analizar, n o si uno no se pone、eh, demasiado sentencioso, si uno no se pone demasiado s a b e l o todo para clausurar las preguntas, realmente es una pregunta para, para hacerse: Digo, ¿qué es lo que pasó y por qué ellos, cuando vuelven de una guerra que tenía que haberlo redoblado en su adultez masculina? Los trae como los chicos de la guerra, como los violados, como los estaqueados y como los violados por los burcas y tantas otras cosas que se, que se decían, ¿no? Que no eran, no eran ni ciertas y además,、eh, en caso que fueran ciertas, como el caso tan remanido de los estaqueos, no eran toda la verdad. No eran toda la verdad. La cuestión del frío, la cuestión del hambre. Bueno, esto es lo que yo decía antes: la, la guerra es, es una guerra. La guerra es. La crueldad humana llevada a su máxima expresión. La guerra es lo que vemos en los diarios en Medio Oriente y en, y en Irak. La guerra es para matar gente. Malvinas es como la bandera argentina o como digamos, como tantas otras cosas que tienen los pueblos, es un símbolo. Y los símbolos no tienen un campo de significación. Acotado, definido de una vez y para siempre. Los símbolos lo que tienen es la capacidad de movilizar, desde la antropología, que es más o menos lo que yo hago, tienen la capacidad de movilizar sentimientos y acciones. Y lo que es interesante es que Malvinas genera una enorme cantidad de acciones que convergen. Y convergen por distintas razones. De manera que hablar de、eh, Malvinas y los argentinos es una. Generalización que en verdad, bueno, es una generalización muy, muy útil para los estados. Finalmente, los estados nacionales necesitan crear símbolos que muevan a toda la gente a, digamos, alinearse atrás de ellos, ¿no? Digamos, estamos hablando de los estados nacionales que no existieron siempre, fueron una creación moderna. Entonces, Malvinas es una de esas creaciones, una creación simbólica、eh, que. Bueno, que, que además está montada en una falta, ¿no? Es una falta en realidad. Yo creo que para decir cómo se、eh, relaciona Malvinas con,、eh, con Nación, hay que verlo en los diferentes sectores de la población argentina y de la sociedad política argentina. No creo que se pueda hacer una generalización. Yo creo que hay que. Bueno, digo, desde el ámbito en que yo me muevo, yo. Trabajo、eh, haciendo investigación sobre Malvinas, este, además de por qué Malvinas, este, yo trabajé bastante sobre el tema de cómo se constituyó una nueva identidad social que es la de los veteranos de guerra, en un libro que se llama De chicos a veteranos, que es este, cómo los argentinos transformamos en realidad a los ex soldados en el símbolo de Malvinas de 1982. ¿No? Porque Malvinas digamos, es un símbolo que también tiene una historia más larga y, más,、eh, bueno, y muy anterior. Pero me parece que con estas cosas hay que tener un poco de cuidado, porque si no, los que tenemos que analizar, los que tenemos que descomponer un poco el, el panorama como para después volverlo a agregar, volverlo a formar para, para dar algún tipo de mirada distinta, terminamos confirmando el mensaje de los estados, de los gobiernos. Rosana Guber y la mirada de una antropóloga sobre cómo vivimos antes y después la guerra de Malvinas. Mercedes Sosa y de Víctor Heredia azul y blanco en mi corazón, y ya después nos metemos con un resumen, un compacto de Néstor k i r c h n e r y Malvinas. Dos colores que anidaba el cielo, dos sueños niños de amor, como dos hermanos nuevos, como dos rabos de luz, como una vieja canción. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Hubo una caricia y una patria madre y una canción de dolor. ¿Cuánto se llevó esa noche? What do you think about i n But we're going to go. The sun h a put in my eyes, it's black and black in my heart. For I'm going to go. Para soñar con tu amor, para morir si no estoy entre tu gente y su voz, la vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. onder thumbnails live wie all dolor。 La vida puso en mi vida se azul y blanco en mi corazón. Tierra de mi misma, sangre de mi tierra, que llanto, furia y amor. e n r a e l じゃあ、見たでしょう La vida、そんね、あそり corazon。 Para Morir si no estoy entre tu gente y su voz. La vida puso Argentina, ese azul y blanco en mi corazón. La vida puso Argentina, ese azul y blanco en mi カラソン Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y creces i vos creces también. Por eso, hoy en Banco Credit Cop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que crees. r Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La Banca Solidaria. Bueno, a ver, repasemos. Con Alfonsín se vuelve otra vez al pedido soberano que había instalado Ilya en 1965 y fundamentalmente se denuncia una base con armamento nuclear allí en el corazón del extremo sur del continente. La cosa se congela definitivamente por 10 años con Carlos Saúl Menem y con el regreso de, del peronismo más puro al poder. Se vuelve a tomar el arco que había iniciado la política exterior del radicalismo alfonsinista. Vas a escucharlo a Néstor en el discurso ante la Asamblea Legislativa del de, 25 de mayo de 2003, en septiembre de ese mismo año ante la Asamblea General de Naciones Unidas, apertura de sesiones del Congreso Nacional en 2004, 21 de septiembre de 2004, otra vez en Naciones Unidas, mensaje del 2 de abril de 2005 y su último mensaje en Naciones Unidas. Del año 2006. Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos incaudiblemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Somos fervientes partidarios de la solución pacífica de las disputas internacionales. Particularmente en un tema tan caro a nuestros sentimientos e intereses como la disputa de soberanía que mantenemos por las Islas Malvinas. Lo que no deben caer son los intereses nacionales, que en nuestro caso, en temas puntuales como el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, integran i n t el g r a n e conjunto de políticas de Estado que todos debemos defender. En ese mundo, Argentina debe tratar De ocupar con postura propia, sólida y juiciosa y digna un lugar. Ese lugar siempre, estará siempre condicionado por su peso específico, limitado no sólo por el tamaño de nuestra economía, sino también en orden a la credibilidad y previsibilidad de sus actos. Las disputas internacionales deben ser resueltas por medios pacíficos. Las Naciones Unidas han establecido, mediante distintas resoluciones de esta Asamblea General y de su Comité de Descolonización, d e la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sangui del Sur constituye una situación colonial, social, que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido. El Comité de Descolonización se ha pronunciado reiteradamente en ese sentido y mucho valoramos su acción a favor de la búsqueda de una solución de esta cuestión. Deseamos reafirmar una vez más la permanente disposición de nuestro país. A alcanzar una solución justa, pacífica y duradera de esta disputa de soberanía que constituye una, co una cuestión de la mayor trascendencia para el pueblo argentino. Exhortamos al Reino Unido a pronto cumplimiento al llamado de la comunidad internacional y a reanudar estas negociaciones. En el marco austral, nos comprometemos a proteger los intereses de la comunidad internacional en Antártida, asegurando que todas las actividades que allí se desarrollan, Compatibles con el Tratado Antártico y con el Protocolo de Madrid sobre la preservación del medio ambiente. El establecimiento de la Secretaría del Tratado Antártico en la Ciudad de Buenos Aires es ya una realidad. d e c i m o s que el apoyo de quienes siempre apoyaron a la Argentina para esta designación, que sin duda contribuirá a la consecución de los principales objetivos del sistema del Tratado Antártico. Como Estado amante de la paz y comprometidos con el multilateralismo, La Argentina tradicionalmente ha apoyado la solución de controversias mediante la negociación y el diálogo, conforme a los criterios de equidad y justicia. En este sentido, nuestro país respalda plenamente por una paz estable y duradera en Medio Oriente, fundada en el inalienable derecho a la libre determinación del pueblo palestino y a un Estado independiente y viable. Al mismo tiempo que apoyamos el derecho de Israel a vivir en paz con sus vecinos dentro de las fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. En esta Argentina que quiere forjarse un mejor futuro, en esta República Argentina que trabaja diariamente para superar dificultades, en esta Argentina que obtiene logros concretos, frutos de la capacidad de nuestro pueblo para rehacer sus esperanzas. Es importante, vital y fundamental que recordemos la heroica lucha por recuperar nuestras islas. Se trata de un amnelo que está presente en la letra de nuestra Constitución Nacional y que está en el corazón de todos los argentinos. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas. l o y a s del Sur, Sánchez del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Estos dos párrafos que cito figuran expresamente en nuestro texto constitucional y se graban muy profundamente en el corazón de todos los argentinos. Nuestro gobierno toma con fuerza ese mandato constitucional y confía fuertemente en que las Malvinas volverán a ser argentinas por el diálogo, por la paz y trabaja para lograrlo con la firmeza. De lo que no renuncian a sus valores, a sus ideas y a sus principios. Mirando atrás, luego de estos 23 años del hecho que conmemoramos, recordamos conmovidos los gestos de valor y heroísmo de los soldados, sus oficiales y oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, cuando defendían con dignidad la soberanía nacional en el campo de batalla, en las aguas del mar. Y en los cielos de la patria. El tiempo transcurrido permite distinguir con claridad entre el gesto imprudente e irracional de una dictadura en retirada que intentaba retener el poder de cualquier modo, modo y el sentimiento de patria que moviliza a los argentinos para recuperar lo que es propio. Los veteranos de esa lucha han pasado en este tiempo por distintas circunstancias. Hemos visto cuánta ingratitud se les ha prodigado. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ir cumpliendo paulatinamente con ellos en estos tiempos, en nombre de todos los argentinos, poniendo paso a paso y en la medida de lo posible las cosas en su lugar. No solo se trata de conocer sus necesidades, saber qué les pasa y qué hacen hoy gracias al primer Censo Nacional de Veteranos de Guerra. Se trata de que realicemos acciones concretas para que vivan mejor y puedan ver en vida ellos y sus familiares que la nación y el pueblo los valoran, los cuidan y les agradecen todo lo que hicieron. El fuerte aumento de las pensiones, el pago de las asignaciones familiares, la inclusión de los padres como derecho aliente. el n un reconocimiento del 100% para los padres de los caídos en combate, la compatibilidad con otros beneficios provisionales permanentes, la atención al veterano y su familia, las nuevas prestaciones en salud, las líneas de préstamos personales y la incorporación a los programas de vivienda, son actos concretos que confirman el agradecimiento permanente de este gobierno y d el pueblo argentino. h a c e r quienes combatieron heroica y dignamente en Malvinas. Todos los argentinos aprendimos muy duramente que es difícil la recuperación del bienestar. Aprendimos que l l、no、e v a de f u e r z o la restauración de los baños profundos que la gigantesca crisis que estamos superando nos provocó. Sabemos cuánto nos cuesta cada día rescatar de la pobreza, la indigencia y la exclusión a millones de argentinos que fueron los grandes y olvidados de la década oscura. Pero sabemos también. Que la recuperación de la patria no puede hacerse de rodillas, que tiene que forjarse en la recuperación de los valores que permiten afrontar gigantescas proezas. La República Argentina se recuperará en la medida en que defienda dignamente sus puntos de vista, sus posturas, su camino para la recuperación de lo propio. Se recuperará en la medida que restaure la a u t e s t i í a de lo nacional y se piense desde su propia situación y persista en el esfuerzo. En la memoria de Malvinas. Se encuentra una de las grandes causas nacionales que une lo diverso y conjuga el esfuerzo de lo plural. En la memoria de Balvinas se ubican valores que debemos rescatar para avanzar con la frente alta hacia la soberanía nacional, el crecimiento sustentable con empleo y producción nacional, con inclusión social, respeto a los derechos humanos, justicia y verdad. Quisiéramos ser capaces de estar este día en cada rincón del país para encender en cada hogar la llama de la esperanza. Para calentarlos en la mano, en ese fuego encendido de amor a la patria, para recordar con orgullo el heroísmo a los que fuimos capaces de entregar todos, siempre. Y los argentinos tenemos que tener el permanente recuerdo a los héroes y combatientes de Malvinas. El gobierno que me toca presidir, paso a paso, en la medida de las posibilidades, pero con una firme decisión, seguirá trabajando junto a quienes combatieron en Malvinas. Para seguir ese paso de recuperación y terminar el olvido que fueron sometidos durante tantos años. Nuestro compromiso no es la promesa hipócrita, nuestro compromiso es el trabajar cotidianamente para que el pueblo argentino, a través de este gobierno temporal de la historia, siga los pasos reivindicativos que q u i e n e e s f u r o n dar a todas a Malvinas y no pidieron nada t en el reconocimiento paulatino del Estado Nacional. Eso que queda absolutamente claro. Y también. Este 2 de abril, que sirva para todas las Fuerzas Armadas, para sus cuadros de oficiales y oficiales y soldados, que seguimos trabajando firmemente, porque seguimos deseando y sabemos que en ese camino estamos de incorporar definitivamente al andamiaje institucional de la patria, con un claro sentido democrático y plural, el funcionamiento concreto de nuestras instituciones armadas en la reconstrucción de la Argentina. Esto es fundamental y central, que nos va a permitir definitivamente encontrar el país que nosotros soñamos y queremos en una verdad superadora que nos contenga a todos. Quiera Dios que todos los argentinos recordemos con mucha conciencia, con mucho espíritu argentino y malvinero, quienes fueron en aquellos tiempos de 1982 a servir a la patria, más allá de quienes conducían la Argentina, que fueron. Y pusieron todo lo que tenían en su corazón de argentinos, y que durante mucho tiempo después parecían que era una carga en las espaldas de esta patria, dejándolos de lado. Dios quiera que nunca más se repita ese triste camino de la historia. Iniciamos un camino, iniciamos un punto de inflexión, y el 2 de abril, Malvinas y nuestros combatientes son héroes permanentes y recuerdos permanentes de la dignidad de la Argentina. Muchísimas gracias. Para finalizar. Señora Presidenta, queremos recordar que desde 1965 la cuestión de las Islas Malvinas, que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sanguis del Sur y los espacios marítimos circundantes, se encuentra bajo examen de las Naciones Unidas. La Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización han definido a esta cuestión como un caso particular y especial. Que difiere de las situaciones coloniales tradicionales debido a que involucra una disputa de soberanía que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2065 y las demás resoluciones referidas al caso. No podemos dejar de manifestar que el gobierno británico sigue haciendo caso omiso de las resoluciones de esta Asamblea. No obstante, debemos reafirmar una vez. Más la permanente disposición de nuestro país a un diálogo constructivo con el Reino Unido y exhortar a ese país a dar pronto cumplimiento al pedido de la comunidad internacional de reanudar las negociaciones. Para concluir, queremos expresar nuestra convicción respecto de la existencia de perspectivas para una cooperación internacional que logre avanzar al mundo hacia la paz. La existencia de tensiones y dificultades que atraviesa la humanidad no debe impedirnos ver. Cuando comienza a retroceder la idea autoritaria de que la acumulación de poder militar pueda asegurar arreglos unilaterales a los conflictos y a, y a las amenazas. Esa falsa ilusión solo ha llevado a gigantescos fracasos y provoca graves sufrimientos. Con sus limitaciones, es la solución multilateral, c o n los trabajosos procesos de negociación, el mejor camino, la mejor alternativa. En ese contexto, Las Naciones Unidas tienen un papel y un rol fundamental para cumplir, para un mejor entendimiento entre las naciones, para asegurar un mundo seguro, pacífico y más justo en los años por venir. Muchísimas gracias. ¿Cuántos puntos de contacto entre el discurso del k i r c h n e r i s m o y aquella palabra? De Alfonsín y Caputo, que estuvimos revisando en la primera parte de este programa especial. Es increíble cómo esa cuestión de Estado muestra casi dos o tres Argentinas a lo largo de los últimos 30 años de democracia. Se trata de un resorte muy sensible de la política exterior y, sin embargo, sin embargo tuvo tratamientos muy disímiles a lo largo y a lo ancho. De este nuevo tiempo democrático. Y no hay otra que documentarlo para que esa diferencia aparezca en primer plano y uno pueda entender qué fue lo que pasó a lo largo de ese periodo tan particular, primero 83-89, con la guerra tan, tan tibia, con un mundo que todavía respetaba esa confrontación este-oeste. Y con una América Latina tan distinta, donde no se hablaba de integración, donde Alfonsín comienza su gobierno rodeado por las dictaduras de Uruguay, de Brasil, de Chile y Stroessner en Paraguay, por ejemplo, y un resto de Latinoamérica en otra cosa. Hoy, con gobiernos bastante parecidos a la base de sustentación social de sus pueblos, avanzamos con presidentes que hablan otro idioma. A la hora de citar Patria Grande, Unasur. Y entonces también Malvinas tiene otro peso, un peso muy distinto, muy distinto. Bueno, con esos documentos en vidriera, uno va formando el, el rompecabezas que vamos a terminar de completar con Cristina y estando muy atentos al comienzo del acto en Casa de Gobierno. Tres horas de un programa muy especial en este 2 de abril. De 2014. Tiempo de noticias a 9 de las 12. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Es la hora 11, 51 minutos, humedad 75%, temperatura 21 grados, Dos décimas. La Plata conmemorará el primer aniversario de la inundación. Al mediodía, vecinos de las asambleas barriales y familiares de las víctimas de la catástrofe iniciarán un foro de debate en la Plaza Moreno de esa ciudad bajo el lema Un año sin justicia ni verdad. Participarán especialistas en medio ambiente, desarrollo social y obras, además de dirigentes de derechos humanos y representantes de la justicia. En tanto, a las 19.30 se leerá un documento de los familiares de los fallecidos. que luego se movilizarán hasta la Casa de Gobierno Provincial. El secretario de seguridad cuestionó los linchamientos. Sergio Berni condenó la muerte de un joven en Rosario a manos de los vecinos que lo acusaban de un robo y dijo que se trata de asesinos. Al mismo tiempo, el funcionario afirmó que tener un discurso demagógico de mayor castigo no resuelve el problema. En cuanto a otros casos de violencia, el funcionario indicó que es preocupante y consideró que un conjunto de vecinos no hace a toda la sociedad argentina. Patria Grande. El New York Times publicó un artículo del presidente venezolano. El matutino estadounidense incluyó en su edición de hoy un texto escrito por Nicolás Maduro con el título: Un llamado a la paz desde Venezuela. Allí el mandatario describe la realidad de su país y critica gran parte de la cobertura de los medios de comunicación internacionales, que a su entender han distorsionado los hechos. Además, destacó que es hora del diálogo y la diplomacia, y que por eso aceptó las recomendaciones de UNASUR para iniciar conversaciones inmediatas con la oposición. Pelota. Diego Simeone destacó el empate del Atlético de Madrid ante Barcelona en conferencia de prensa tras el 1 a 1 de visitante. Esto decía el entrenador del conjunto colchonero. Contento por algo determinante en, en esta historia de dos años y medio que llevamos con el equipo. Seguir detrás de la necesidad del equipo de parte de, de un grupo de jugadores que, que tienen un corazón enorme. Entonces, sinceramente, más allá del resultado, de lo que pasa en el, en el partido de vuelta. Eso no, me llena a mí de orgullo como entrenador. Me pongo en la piel del, del hincha del Atlético de Madrid y seguramente que sentirá las mismas sensaciones que tengo yo. Un equipo de hombres, un equipo con corazón. Humedad 75%, temperatura 21 grados, dos décimas. Ricardo Álvarez. 750 Avanzanza. Derecho a la información. Desde el Sultanato Borgiano de Buenos Aires. Lo releo y me parece escrito por otra persona. Por una persona que no me es antipática, pero que ciertamente no es el Borges que está hablando ahora. AM750. Más voces. Fundación Mítica de Buenos Aires. Más aire. Hay un momento muy especial de Cristina y Malvinas que tiene que ver con el 2 de abril del año 2009. Si uno compara, por ejemplo, el viaje de Menem con su lemita a Londres de finales de los 90, que fue el prólogo de, de la visita del Príncipe de Gales aquí a Buenos Aires, como decíamos antes, con Ositos Winnie Pooh en el medio. Uno va a encontrar que ese 2 de abril del año 2009 fue muy, pero muy singular. Homenaje a los caídos en la guerra en la embajada argentina en Londres. Ahí estaba la presidenta de la nación, en ese pedazo de tierra argentina en medio de, de Inglaterra. Momento clave: 2 de abril del año 2009, Cristina Fernández de k i r c h n e r homenaje a los caídos en la guerra. En la Embajada Argentina en Londres. El homenaje a los muertos en combate no reconoce nacionalidades. Es el homenaje a todos los caídos. Pero en especial también queremos honrar a los hombres aquí presentes. Que fueron combatientes por la soberanía nacional como oficiales, como suboficiales o como soldados y que cumplieron con honor esa misión. Es el deber de todo buen argentino y buena Argentina reconocer el esfuerzo de esos hombres porque. Durante mucho tiempo se intentó ocultar, como si fuera una vergüenza, la existencia de nuestros combatientes. Lejos de eso, para nosotros, ellos son un orgullo y motivo de respeto y honor a los que hoy están aquí y a los que ya nunca volverán a estar. Quiero además, también aquí, en este pedazo de territorio argentino, en la ciudad de Londres, reafirmar una vez más nuestros derechos soberanos sobre nuestras islas Malvinas. Reclamo inclaudicable que no se reconoce. En un ejercicio de patriotismo, sino en un ejercicio de derechos y títulos que le pertenecen a la República Argentina. Y que también se reconoce en el respeto que nuestro país tiene por el derecho internacional y fundamentalmente por todas las resoluciones. Por todas las resoluciones que emanan de la Organización de Naciones Unidas. Hace pocos días, ustedes lo saben, he llegado a Londres procedente de Qatar, donde también otro grupo de países que se reconocen en la Liga Árabe. Han reconocido la necesidad de dar cumplimiento a la resolución de Naciones Unidas para que precisamente el Reino Unido reanude las negociaciones con nuestro país, la Nación Argentina, para discutir sobre la soberanía de Malvinas. Y aquí también vuelvo a repetir una vez más que es necesario. Para tener en serio un orden mundial diferente, en donde se construya paz, en donde se construya s i t u n c i ó en donde se construya respeto por el derecho internacional, la necesidad de que todos los países, todos, absolutamente todos, cualquiera sea su jerarquía, En importancia económica, tecnológica o militar, todos absolutamente deben respetar el derecho internacional y las resoluciones que emanan de Naciones Unidas. Solo así contribuiremos eficaz y realmente, no solo a partir de los discursos, en la construcción de la paz internacional. Y de la vigencia del derecho internacional, única garantía de tener un mundo diferente y sin violencias. Quiero también, en este día especial, enviar desde aquí, como presidenta de todos los argentinos, A los nietos, a los bisnietos del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, mis más íntimas condolencias. Tuve el honor y el placer de compartir con él su último acto público en el lugar que debía ser la Casa de Gobierno. Y rindiéndole honor, como se hace o como yo creo que se debe hacer, a aquellos argentinos que han cumplido un rol importante en la vida institucional de nuestro país. Siempre digo que se los debe recordar y honrar en vida. Por eso, en aquel momento, adopté la decisión de instalar su b u s t o en el salón. La Casa de Gobierno y con su presencia, sabiendo que de esta manera cumplía con algo que todos los argentinos sentíamos en el fondo: la idea indisoluble de que ese hombre estaba vinculado al advenimiento de la democracia en Argentina. Por eso, este 2 de abril. No、es obra de la casualidad, es obra de la historia que se toma sus licencias. Sus licencias para que un presidente argentino, una presidenta, esté aquí hoy, este día, y el presidente que inauguró la democracia luego de Malvinas se le esté dando honras fúnebres en nuestro territorio. Yo quiero. Decirles a todos ustedes que siento una profunda emoción. No viví Malvinas desde lugares lejanos. Ustedes saben, yo vivía en Río Gallegos. Y realmente allí pudimos ver y sentir la guerra. Sabíamos si un avión. Había salido y no volvía. Teníamos los operativos de oscurecimiento todas las noches, y hasta en algún momento simulacro de bombardeo sobre la ciudad. Malvinas no fue solo algo lejano, por eso el homenaje desde este lugar de territorio argentino. Para todos ustedes. 2 de abril, pero de 2009, el mensaje de Cristina Fernández de k i r c h n e r allí en la Embajada Argentina en Londres. Lo escribió Atahualpa mucho antes de aquel 2 de abril de 1982. Lo canta Suma Paz, la hermanita perdida. De la noche a la mañana, en grandes olas azules y en cajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Te va llegando el saludo. Permanente de la patria, Ay hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. m a r i l l e n t o s papeles te pintan con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas. Dura Piedra enternecida por la sagrada esperanza, ay hermanita perdida, hermanita. vuelve acá. Tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver otra. Sobre tus costas clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. perdida Va a comenzar en segundos nada más, en casa de gobierno, por supuesto presidido por Cristina Fernández de k i r c h n e r el homenaje al veterano de guerra, al excombatiente, a los caídos en Malvinas. 2 de abril de 2014, en casa de gobierno. Se viene el acto oficial, se viene la palabra de la presidenta de la nación. Pero antes, vamos a compartir. Un trabajo que mucho tiene que ver con Cristina por aquello de, de ser la responsable de la publicación del informe Rattenbach, de la publicación del Estado, porque ella lo había hecho sobre mediados de la década del 80, en soledad y peleando como podía, el centro de excombatientes de La Plata. Pero con fuerza de, de política de Estado, lo hace Cristina. Hay un segmento destinado a los periodistas y es muy particular. Fue el más cajoneado. Pero hay un segmento destinado a ver cómo se aleccionaba a los hombres de prensa y cómo se vendía, cómo se contrabandeaba material fotográfico sacado en las islas. Negativos. La trama secreta de la venta ilegal de fotografías de la guerra de Malvina. s El coronel Rafael De Piano manejó Telam durante la guerra y ante la Comisión Rattenbach declaró que las revistas de Atlántida, Abril y Perfil publicaron material que no fue provisto por su agencia. Ello revela que en las Islas Malvinas actuaron fotógrafos no autorizados en contacto con proveedores que en Buenos Aires comercializaban el material que no era sometido a la censura. Reveló De Piano. Es el domingo, mediodía. Hace exactamente 12 horas han dejado de escucharse aquí en Puerto Argentino todo tipo de disparos. Más aquí está el hospital militar, que fue montado en apenas 48 horas por nuestro personal. Allí están nuestros heridos, alcanzados por las balas enemigas en las acciones del día de ayer. Vos estabas durmiendo en ese hall cubierto de vidrio que tiene la entrada de la puerta.、Sí. ¿Y qué, qué, qué heridas tuviste? Bueno, yo lo este, único que yo me acuerdo fue nada más que sentí la explosión y después salí afuera y puse e a c o r r e y después me toqué la cara y ya me di cuenta que tenía la cara rota. El vicealmirante Suárez del Cerro. En su declaración a la Comisión de Evaluación del Conflicto en el Atlántico Sur, le apuntó al enviado de Argentina a Televisora Color, Nicolás Casanseu. Creo que uno de los métodos usados por Casanseu era que en las cartas que le mandaba a su mujer le enviaba fotografías para que ella las vendiera. Después controlamos su correspondencia. Por algunas fotos, agencias y medios extranjeros, Llegaron a pagar entre 500 y 1000 dólares. Y tenemos、eh, elementos para pensar que Margaret Thatcher, una de las razones que la impulsan a seguir esta guerra que puede llegar a ser catastrófica para ella, Ha sido que recuperó popularidad que la estaba perdiendo por su política económica, estaba perdiendo elecciones y, evidentemente, su popularidad iba hacia el suelo por los 3 millones de desocupados. Y de golpe, apelando al momento de crisis que ella misma creaba a su país, recuperaba popularidad política. Y、sí, eso sería, si de ser cierta esa motivación, sería una actitud criminal de la señora t a c h o Suárez del Cerro señaló que el 16 de abril llegó a las islas. Un equipo de la televisión estadounidense, un equipo de la National Broadcasting Company, un periodista, un camarógrafo y un sonidista que registraron imágenes de posiciones estratégicas argentinas. Ningún militar se hizo responsable de la autorización con la que trabajaron en las islas los hombres de la televisión de Estados Unidos. Pero se presume que miles de dólares les abrieron mágicamente las puertas del archipiélago. Está viendo el más dramático testimonio de la historia contemporánea argentina: la agresión inglesa y la defensa de parte de las fuerzas nacionales en el territorio recuperado. En esa misma histórica jornada del primero de mayo, las fuerzas argentinas tuvieron que defender también Puerto Darwin. Este es otro testimonio para todos los tiempos. Principal Almada, usted volteó un Harrier, esto es cierto, el primero de mayo. Bueno, eso es correcto. Con la invocación de la Virgen en el cañón, este, volteamos un avión aproximadamente la actitud norte,、eh, a 500 metros de acá. Este, luego, después de eso, de voltear el avión, vimos cómo cayó, este, se lo acercó otro avión y al dispararle. Eh, tuvimos un, un pequeño desperfecto que no salió el proyectil, pero sin embargo mantenimos dentro del caño, o sea, nunca abandonamos la pieza. Nos, nos arrojó un cohete al parecer o una bomba aproximadamente 150 metros. Nuestro. ¿Cómo nuestro o fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar? Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien, todavía no lo pudo entender. En el hotel s h e r a t o n funcionaba la agencia fantasma Bypress, una agencia a cargo ...de Fuentes civiles del ejército. Bypress le vendió imágenes por sumas que fueron de 30 mil a 40 mil dólares a las cadenas ABC, NBC y ANSA. Un apellido más c o m p r ó z a p i a militar y guerrera, ¿no? Benjamín Menéndez, Mario. U otros b e n j a m i n e s Menéndez, hay otros Benjamín Menéndez. Por favor, cuando llegue ese momento, el momento del supuesto desembarco, si no es b l e c Ese es el hombre, creo yo. Así es.、Eh, los hombres en este momento, los protagonistas, pueden ser Y s o n Galtieri, Anaya, Lamidoso, Costa m e n d e z Roberto Alman. Pero a la hora de los tiros, ese es el protagonista. ¿Y, ¿Y qué te pareció? Bueno, la impresión mayor que me hace es casi un oriental. ¡Qué serenidad! ¿Cuánto más sereno que yo está? ¿Cuánto más sereno que ¿Qué? yo? Estoy tan lejos y que no me estoy jugando a la vida. El jefe de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, Salvio Olegario Menéndez, expuso ante la Comisión de Evaluación del Conflicto en el Atlántico Sur que existieron contactos personales con Magdalena Ruiz Guiñazú, Enrique Llamas de Madariaga, Carlos Burone y Bernardo Neustadt para coordinar durante toda la guerra una línea de trabajo. La mayoría, o casi todos los que afirman que esto es una economía de guerra, no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo. Una economía de guerra supone un estado de guerra formalmente declarado. No hay nada de eso. El mismo canciller lo ha dicho aquí. Estamos negociando y las perspectivas son de paz, no de guerra.、E、incluso la r e o c u p a c i ó n de nuestras islas se ha hecho sin tirar un tiro por parte nuestra. Hemos afrendado a nuestros soldados y no a los de ellos. Esto no es guerra. De ninguna manera es guerra. Es, una, es un conflicto, es una dificultad que ha provocado una cierta tensión de momento y en algunas medidas que estamos disfrutando con. Con bastante s o r p e n d e n c i a no es economía de guerra. ¿Sabe lo importante de esto, doctor Alemán? s Él lo sabe mejor que yo. Es un problema de credibilidad. Y yo tengo la sensación que, que lo está escuchando esta noche. Y un poco hoy lo dijo esta mañana el general s o r a Y sabe que con usted en la c o n d u c c i ó n económica, lo que usted dice que no va a pasar, no va a pasar. Porque hubo tiempos en que se decía una cosa y pasaba justamente lo contrario. Salvio Olegario Menéndez agregó que a José Gómez Fuentes se le iba la mano y que hubo que bajarle los decibeles del triunfalismo. Decía cualquier cosa y levantaba la presión de la gente a niveles inauditos, agregó Menéndez. Inglaterra, que tantas veces se ha desgarrado aludiendo a la aplicación o no de los derechos humanos, hace la guerra de una manera totalmente sucia y nosotros lo podemos documentar. Bombas prohibidas por todas las convenciones. Habidas y por haber son las que usan los ingleses, ahora contra nuestros soldados en nuestras Malvinas. Esto es así, la televisión argentina ya puede documentarlo para todo el mundo. Menéndez contó un diálogo con René Salas de la revista Gente. Me llamó en dos oportunidades para pedirme información confidencial, detalles de carácter militar que no se podían revelar. Cuando el militar le dijo a la periodista que no podía responder, Ninguna de sus preguntas, Salas subrayó: Yo tengo contactos en el más alto nivel. Y si no me contestan, yo voy a escribir igual. Como Robin b e d y Berry, la BBC insiste en decir que nuestra pista está totalmente destruida. Yo quisiera que usted nos comente con las imágenes que podemos dar de este aeropuerto, si esto es verdad y hasta qué punto. Bueno, yo creo que la imagen es、eh, mucho mejor que mi palabra. Y que la palabra de la BBC es.、Eh, acá creo que el camarógrafo está tomando toda la pista en su extensión. ¿Se puede decir que la pista está operable 100%? Sí, indudablemente que hay pequeñas restricciones a lo que puede ser una pista normal, pero desde el punto de vista militar, esta pista es operable. Beatriz Krieger Bacena de Chopitea, la histórica presidenta del COAS, se puso al frente de un grupo de 28 voluntarios. Que transmitía desde el Hotel Plaza noticias oficiales redactadas por el Estado Mayor Conjunto para una cadena de 92 radios del mundo. Otra agencia informativa. La comunicación audiovisual transmiten LRA, Radio Nacional, y el S82, Canal 7, televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, recordamos a nuestros héroes y reafirmamos la soberanía argentina. Es por eso que nuestra presidenta instruye a la sociedad del Estado Casa de Moneda y al Banco Central de la República Argentina para que en los próximos seis meses materialicen este reclamo pacífico en un elemento soberano por naturaleza, como lo es el billete de curso legal. En este acto de reivindicación histórico, social y político de nuestros derechos soberanos, la presidenta dará a conocer en este instante el boceto del nuevo billete de 50 pesos en homenaje a nuestras Islas Malvinas y a todos los que hicieron de esta causa una causa de vida. Cobra vida, sí, un homenaje que por sus características nos interpelará diariamente a todos los argentinos. A mantener viva la llama del amor por nuestras Islas Malvinas, que hoy y siempre son y serán argentinas. Porque, como dijo el expresidente Néstor Kirchner, el gobierno no se endurece, el gobierno no claudica, el gobierno no se agacha. Vaya donde vaya, las Malvinas son argentinas, acá y en todo el mundo. En el billete se pueden distinguir las islas sobre la plataforma continental latinoamericana y el Caribe como causa regional. Desde el gaucho Antonio Rivero, primer patriota criollo que se enfrentó al colonialismo, con la bandera argentina flameando sobre la geografía malvinense, el cementerio de Darwin, el crucero a r a s general Belgrano y la gaviota malvinense como símbolo de paz. El cormorán que en su cotidiano devenir surca los cielos de la Patagonia Malvinas, de la flor malvinense y del s a r g a z o Flora marítima distintiva de nuestra plataforma continental o el faro que desde el horizonte marca siempre nuestro norte en el reclamo pacífico. Celebramos también a los lobos marinos, pingüinos y ballenas que en este paisaje a priori inhóspito celebran la vida bajo el cálido resplandor del sol de mayo, símbolo de una nación que construye desde la memoria y hacia el porvenir sabiendo que sólo la paz nos hará hermanos y soberanos. Desde el patio. Malvinas Argentinas de Casa de Gobierno habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenos días a todos y a todas en un día que siempre es tan especial para todos los argentinos. Quiero en primer lugar. Dirigirme a todos los excombatientes de Malvinas y a sus familias, a sus familiares, a sus madres, a sus esposas, a sus hijas, a todos aquellos que dejaron su vida por la patria. Claro que sí, no lo duden. Porque, porque los tiempos, no se miden en términos... se cuando se miden en términos históricos, no se miden únicamente a partir de meses, de años, o de tiempos o periodos electorales o de gobierno. La historia no se construye de esa manera. La historia se construye todos los días. Sumando acciones y también teniendo en cuenta que, como país, no somos una isla, sino que vivimos en un mundo cambiante, en un mundo además donde esas relaciones de fuerzas mutan permanentemente, no en los plazos tal vez que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco gobiernos, sino en plazos tal vez más largos. Pero la historia. La historia de la humanidad demuestra claramente que siempre, que siempre se terminan recuperando los enclaves coloniales más tarde o más temprano. Por eso tengo una infinita confianza en la historia, en el pueblo, para la recuperación de esas islas. Quiero agradecerle, Fermín. El regalo de este magnífico pingüino emperador, que es el pingüino que vive en nuestras islas. Quiero agradecerle a Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, todo un símbolo también, sus palabras, su carta y que nos haya entregado esta tierra tomada en ese cementerio de Darwin que tanto nos duele a todos los argentinos. Al respecto, también. Quiero informarle cómo nos hemos comprometido ante todos los familiares y cómo lo hemos hecho con la Cruz Roja Internacional para identificar todavía a esos 123 cuerpos NN, cuerpos que todavía no sabemos, no conocemos el nombre de esos 123 argentinos que dieron su vida por todos nosotros. Hay una obligación moral. Y patriótica de identificar a cada uno de ellos para honrarlos como se honra la memoria de los héroes. Y para eso para eso nos pusimos manos a la obra, porque no solamente hay que hablar o discursoar, hay que hacer fundamentalmente. Y en esto, con nuestros defectos, con nuestros errores. Con nuestras marchas y nuestras contramarchas, si algo podemos exhibir ante la historia, ante el futuro y el presente, es que somos un gobierno de hacer y de comprometernos todos los días con las cosas. Para ello, para ello y con acuerdo de las familias y con acuerdo de los familiares, recurrimos a una organización de prestigio. Internacional y de indiscutible neutralidad como lo es la Cruz Roja. Estamos recorriendo el país con recursos del Estado también y ya hemos logrado obtener 65 muestras de sangre de más de 145 familias precisamente para lograr. Esa identificación en la que están trabajando científicos y expertos argentinos. Ustedes saben que la Argentina, por otras circunstancias también cercanas a las Malvinas, se convirtió en el equipo más prestigioso, con mayor expertise a nivel internacional para identificar restos de muertos. No identificados. No nos hubiera gustado tener estos expertos, la verdad, ni por lo de hoy ni por lo otro. Pero la vida y la historia uno tiene que tomarla en su conjunto y en su totalidad. No puede seleccionar, ser selectivo en esa historia. Yo les decía esto de la historia, de las relaciones de fuerzas y de nuestro compromiso. Con que la necesidad de la recuperación pacífica y también tomar una clara conciencia de qué es hoy Malvinas en el concierto internacional. Primero me voy a referir a algo que comúnmente nosotros siempre reclamamos y que es el uso y el abuso de nuestros recursos naturales que son tomados indiscriminadamente. Pero en realidad. En realidad, el Reino Unido toma a los recursos como una cosa más, pero no la más importante en Malvinas. Los recursos naturales, la renta que da la pesca,、eh, s i r v e apenas para sostener a la población civil. La verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar Nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Esta es la verdad que no pueden seguir ocultando y que, quiero, y que quiero leerlos porque, por eso, nuestro mensaje no solamente tiene que ver con la soberanía, con un reclamo de soberanía, nuestro mensaje también tiene que ver con un mensaje de paz. En un mundo desquiciado por los enfrentamientos militares, étnicos y religiosos. Leerles cosas para no equivocarme la las, constituye hoy la mayor base militar existente al sur del paralelo 50 grados sur. Desde Malvinas se maneja todo el despliegue militar británico, manontropo diría yo, En el Atlántico Sur y también los sistemas de inteligencia electrónica. Esto no lo podemos desconocer. Las Islas Malvinas se encuentran entre los territorios más militarizados del mundo. Teniendo presente la proporción de efectivos militares y civiles, es mucho mayor la cantidad de militares que de civiles. Para que tengan una idea, poseen entre 1.500 y 1.000. Y 2.000 efectivos militares con una población de apenas 3.000 personas, un poco más de 1.000 nacidos en las islas. El resto son todos militares que normalmente se rotan, se rotan permanentemente entre el Reino Unido y aquí. El gobierno inglés no desglosa en sus presupuestos. Los gastos de defensa militar aplicados a las Malvinas. l o y como es una nación que está en todos los frentes donde hay guerras、eh, en el mundo y que siempre está, casi siempre está del lado agresor, o casi siempre es un agresor,、eh, tiene un gran gasto militar. Una pena, porque hoy hay casi un 20% de jóvenes desocupados. En Inglaterra. Sería bueno que se dedicaran menos a guerrear y más a ocuparse de los propios ingleses y del propio pueblo inglés, que seguramente se lo agradecería mucho más porque tienen severos problemas de desempleo s y severos recortes. El gobierno inglés no, des no, no desglosa. Y se calcula que el gasto militar por cada uno de los ingleses para mantener lo que tienen en Malvinas es de 31.000 dólares al año por cada habitante inglés. Por cada ciudadano inglés están gastando 31.000 dólares en mantener una base a más de 13.000 kilómetros de distancia en donde solamente está la Antártida y El Cono Sur. La flota británica en Malvina s está integrada por las siguientes unidades, esto es porque, para que no desmientan: un patrullero, un, de, un buque de apoyo, un buque de investigación, un submarino nuclear con capacidad de portar armas nucleares, un rompehielo, una fragata tipo 23. La base de Monte Agradable, situada en la isla Soledad, posee un importante centro de comando y control y una base de inteligencia electrónica. que permite m o n i t o r e a r el tráfico naval y aéreo de la región 800 hombres de la real fuerza aérea más de 500 e f e c t i v o s del ejército británico 30 miembros de la royal navy dos pistas aéreas transcontinentales de 2.900 y 1.525 metros todo esto requiere en una zona y la conozco porque está apenas a 700 kilómetros de santa cruz Un altísimo grado de mantenimiento. Aviones de combate de quinta generación, los Eurofighter s Typhoon, equipados con poderosos misiles cruceros capaces de alcanzar gran parte del Cono Sur no solamente la Argentina, sino gran parte del Cono Sur. Algunos dicen que esos misiles pueden llegar hasta Ecuador inclusive. Dos helicópteros Siakin, dos helicópteros Sikorsky C 1 6 1 aviones Hércules, aviones Lockheed, avión tanque, protección antiaérea, misiles Riper, a y podría seguir enumerando, más allá de los sueldos que directamente los l s u e de o s d los militares que están destacados en Malvinas, no tienen absolutamente nada que ver, obviamente, con los sueldos de los militares que están radicados en Inglaterra. Como verán, un inmenso despliegue militar violatorio de t o d o lo que es la política de desnuclearización que nosotros sostenemos como firmantes, junto a todos los países de América salvo los países del norte, del, firmado, del Acuerdo de Tlatelolco. Y, y esto habla de lo que mencioné también cuando estuve hace muy poco tiempo en Francia, del doble estándar, y cuando se produjo, y se produce todavía aún está vigente, el conflicto por la península de Crimea. Allí se condenó que no se aceptara la integridad territorial por parte de las grandes potencias. Allí Se aceptó la validez del de referéndum, no se aceptó la validez del referéndum que se realizó en Crimea. Con lo que digo yo, doble estándar, ¿qué tiene que ver esto? Muchas veces en nuestros medios de comunicación, por el solo hecho de ser opositores al gobierno, dicen que bueno, que es una cosa diferente. No, no es una cosa diferente. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que se oculta? Que en realidad. Lo que domina la política internacional es la relación de fuerzas. No es el derecho internacional, no son los derechos humanos, no es el respeto a la paz, no es el respeto a la integridad territorial. Es la ley del más fuerte. El que puede pisarle la cabeza al otro se la pisa y nadie. Y nadie. Y nadie reclama. Por eso, por eso seguimos apelando a abandonar estos dobles estándares, que finalmente luego se terminan volviendo en contra, como un boomerang, porque lo único que nos permite no solamente a una sociedad nacional, a una sociedad local, sino también a la sociedad global, poder convivir Racionalmente evitar muertes, conflictos, miseria, es que estas reglas de juego que tiene un país también tengan reglas de juegos a nivel internacional y que sean respetadas por todos los países. Eso es lo que es la Carta de Naciones Unidas. Esas son las innumerables resoluciones que hemos obtenido en todos los foros internacionales. De Naciones Unidas, pasando por UNASUR, MERCOSUR, CELAC, no ha habido foro internacional que no se pronuncie a favor de aceptar esta resolución de Naciones Unidas que no dice que Argentina tiene razón, ni siquiera eso. Dice apenas que Inglaterra, que el Reino Unido se siente a dialogar. Sobre la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas con la República Argentina. ¿A quiénes quieren convencer que, si no cumplen mínimamente esto, van a respetar cualquier otro acuerdo o cualquier otro derecho de cualquier otra nación? Sería bueno también, porque estoy segura, porque estoy segura. Que muchísimos ciudadanos ingleses no les interesa absolutamente nada tener que destinar millones de dólares a sostener una base militar, porque yo estoy absolutamente segura que la mayoría de los ciudadanos ingleses y fundamentalmente sus jóvenes, hoy desocupados con un 20% de d e s ocupación sin perspectivas de futuro, lo que menos les interesa es. Es destinar recursos para estas cosas. Y lo que menos les interesa también a los jóvenes son las guerras. ¿Saben por qué? Porque los que se mueren en las guerras son los jóvenes, no son los mayores que son los que las arman, no son los gobernantes que son los que las arman, son los jóvenes los que mueren en las guerras. Entonces, yo estoy absolutamente convencida. Que son los jóvenes, que son los jóvenes los que seguramente no comparten esto. Y por eso también quiero hoy recordar a otros jóvenes. En épocas donde surgen、eh, voces que no hay que recordar la historia, fíjense si no habrá que recordar la historia. Fíjense cómo se han construido estos grandes países. Que hoy tienen todavía colonias, precisamente haciendo un ejercicio permanente de la historia. No hay futuro si no sabes tu historia. Por eso también quiero homenajear hoy y quisimos homenajear hoy a ese grupo de jóvenes que, allá por los años 60, fueron a plantar, no armas, no armas, fueron a plantar la bandera nuestra de todos los argentinos. A nuestras Islas Malvinas. Quiero agradecerle a ellos y a María Cristina b e r r i e r que seguramente me está escuchando y que era la depositaria de esas banderas y que me encomendó solamente dos destinos. Y luego me dijo las otras, ponelas donde vos quieras, pero yo te pido dos destinos. Uno, que esté. En el mausoleo donde descansa Néstor. Ahí quiero que esté la que más flameó sobre las Islas Malvinas. Es, es cierto, era la más embarrada, rota. Se ve que la que tuvo más tiempo fuera del alcance de los ingleses antes que pudieran sacarla. Y la segunda que me pidió, que también ya la cumplí, fue que la depositara. En la Basílica de la Virgen de Itatí, en la provincia de Corrientes, porque ella era devota y Dardo Cabo también era devoto de la Virgen de Itatí. Jóvenes católicos que creían en Dios y en su patria y en su bandera. Por eso yo quiero en este día tan especial dirigirme. A los argentinos, a todos los argentinos y argentinas, a todos agradecer a todos los pueblos de la América del Sur, de Centroamérica, de la CELAC, esa maravillosa construcción impensable hace unos años atrás. A mí me resultaba impensable porque, y esto lo saben muchos hombres de otros gobiernos, que no. Teníamos apoyos de, en Centroamérica, por ejemplo, para nuestra causa de Malvinas. Y nosotros hemos logrado en la última cumbre de la CELAC, en la segunda cumbre de la CELAC, una vez más, que por unanimidad de México para abajo, todos los pueblos de nuestra patria grande apoyen nuestro reclamo. Y en esto. Quiero rendirle un tributo también, porque mucho tuvo que ver en el cambio de actitud y de voto de muchos países la gestión del comandante Hugo Chávez Frías, presidente eterno de la República Bolivariana de Venezuela, que a fuerza de solidaridad. Que a fuerza de generosidad logró, logró también que la causa Malvinas fuera una causa de todos los americanos. Esta que hemos colocado hoy aquí es la anteúltima bandera que me toca colocar de las que me entregará María Cristina. La próxima va a ser. En el Museo de Malvinas, que será i n a u g u r a d a en el Espacio de la Memoria, ex ESMA, esperamos —y le pedimos a la empresa también que haga honor a esto— el próximo día 10 de junio, de reafirmación de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, fecha que fue r a instaurada Por el general Perón, como fecha de reconocimiento de soberanía sobre las Islas Malvinas. Este homenaje también humilde que hoy estamos haciendo de este billete conmemorativo maravilloso, en el cual pueden conjugarse esos cormoranes, que se es sabe, panzoncita, que ustedes ven ahí, está también Puerto Deseado. Que es un puerto maravilloso, una ciudad maravillosa en la provincia de Santa Cruz, llena también de cormoranes. Migran en determinados momentos desde las islas al territorio. Y hay una pequeña islita dentro de Puerto Reciado donde pueden verse miles y miles de cormoranes junto a otras aves migratorias. No solamente la historia, hasta la biología. Los cormoranes no llegan a Londres. No vuelan sobre el Támesis, vuelan sobre el Océano Atlántico, pasan, están en Puerto Deseado y llegan al norte de la América del Sur. Es la historia, es la biología, es la dignidad la que reconoce nuestra soberanía sobre esos territorios. Nosotros esperamos. Que prontamente podamos identificar a estos 143 soldados argentinos que entregaron su vida para que sus familiares también puedan descansar en paz. Porque no debe haber cosa más terrible para un ser humano, por supuesto que lo es la pérdida de un hijo, sin lugar a dudas. Y aquí están nuestras abuelas. Y nuestras madres de Plaza de Mayo también. Demasiadas. demasiadas víctimas para tan poco tiempo en un país. Pero nuestra obligación, como gobernantes, es restaurar y curar esas heridas. Y curarlas dentro del derecho y dentro de la justicia. Como toda víctima debe hacerlo. Ustedes son el ejemplo de que esperaron 30 años para tener justicia sin recurrir a ningún otro método. Me acuerdo, me acuerdo, y hay registro, seguramente, no solamente de cámaras de televisión, sino. Registros más definitivos, como son las versiones taquigráficas de las cámaras parlamentarias. Yo era senadora cuando nos tocó sancionar la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Y frente a un discurso que había dado, no importa quién,、eh, yo dije que no solamente me sentía muy honrada de estar participando. Como senadora, como legisladora, en un momento tan histórico, sino que agradecía el ejemplo que habían dado las organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo de las madres y de las abuelas, de esperar con paciencia, sin reclamar venganza, sin tomar ningún gesto que pudiera ser considerado de violencia. Contra los que le habían arrebatado los hijos, y no solamente le habían arrebatado los hijos, que era lo que decía anteriormente, sino que ni siquiera todavía saben a dónde están esos hijos. Porque, ojo, que hubo una reparación, pero a medias. Porque hay juicio a quienes cometieron genocidio, pero todavía no sabemos dónde están sus hijos. Qué cosa terrible. Piénsese cada uno de ustedes, como padre, como madre, como hermano, como tío, no solamente que se lo sacaron un día de su casa, se lo llevaron, lo torturaron, lo mataron, lo desaparecieron, sino que no tiene un lugar donde ir a poner una flor y donde llorar. Lo que hace a la condición humana, al duelo humano, que Cada persona tiene que hacer frente a las grandes pérdidas. Por eso necesitamos el reconocimiento de estos 143 y por eso reconocí en aquella oportunidad el gesto maravilloso de rechazo a la violencia, de rechazo a la venganza, de rechazo a lo que yo diría la protohistoria, porque eso ...de La venganza es de la prehistoria, es del estado de no derecho. Entonces, quiero también reivindicar ese ejemplo de respeto al derecho y de respeto a vivir civilizadamente entre todos nosotros, aún en circunstancias extremas y difíciles. Y dije una cosa también: yo no sé si hubiera sido tan paciente como ustedes. No sé,、eh, mi carácter, mi militancia política, no sé, porque además las madres se caracterizaban por ninguna tener que ver nada con la política. Eran mujeres que algunas se sacaron su delantal y dejaron de cocinar y fueron a buscar a sus hijos, otras dejaron de tomar el té con sus amigas, otras dejaron de enseñar y dar clase para buscar a sus hijos, porque las hay de todas las clases sociales. Como también, aunque en menor grado, las hay también entre las madres de Malvinas, porque una cosa que podemos también observar en las madres de Malvinas, que los que murieron, los que fueron a morir, fueron los más pobres, los que mandaron también. Esto también tenemos que decirlo. Esto pasa en todos los países, pasa también en las grandes potencias. Cuando mandan a pelear al frente, mandan. A los que menos tienen, a morir por la patria. Es una historia constante también. Es una historia constante. Es una historia constante también en nuestra historia. Si uno ve las luchas por la independencia iniciadas a partir del 25 de mayo de 1810, si bien. Los que dirigían esa revolución o los que dirigían ese ejército, como San Martín, como el general Las Heras, como Dorrego, como Belgrano, eran hombres de familias reconocidas. Todo lo que estaba abajo, los que iban al frente, la carne de cañón, como normalmente se dice, eran de las clases más humildes, eran los negros, eran los mulatos. Por eso también ayer firmé. El ascenso a general postmortem de Andresito, ese indio misionero que también murió en las luchas por la independencia. Andresito Artigas, el hijo de ese el h i j otro de ese o gran patriota latinoamericano. No lo elogio mucho porque por ahí los uruguayos se e l o j a n cuando se elogia mucho Artigas, porque dicen que se lo quiero sacar. Yo no le quiero sacar ningún patriota a nadie. Simplemente reconozco. En Gervasio Artigas, uno de los hombres más importantes en la historia de la independencia y de la dignidad de Latinoamérica. Pero decía, les decía de la importancia del de pueblo en esas luchas por la independencia. Fueron también en toda la frontera norte donde. Martín Miguel de Güemes y su hermana Macacha, si bien eran de familias muy importantes salteñas, eran gauchos andrajosos y descalzos los que los acompañaban en las montoneras a cuidar las fronteras para que no avanzaran los godos y se pudieran dar las batallas de Salta, de Tucumán y San Martín pudiera cruzar los Andes. Esa es nuestra historia, también a libertar a Chile. Finalmente, y ustedes saben, no tiene nada que ver con Malvinas, pero ocurrieron hechos terribles ayer en nuestra hermana República de Chile, que quiero aprovechar en este momento para enviar toda la solidaridad de nuestro pueblo con la desgracia y el momento que está atravesando el hermano pueblo de Chile. En el día de ayer, por la noche. En el día de ayer por la noche, además de convocar a mis Ministros de Defensa, de Seguridad, de Salud, de Desarrollo Social de Relaciones Exteriores por cascos blancos, me comuniqué personalmente con la Compañera Presidenta Michelle Bachelet para poner a disposición Todos nuestros esfuerzos y también con el ministro de Planificación, ya estamos dándole 400 megavatios, me informaba Julio anoche, por salta. Se los entregamos porque habían quedado sin luz Iquique y Arica, con lo cual también vamos a auxiliar con megavatios a estas poblaciones hermanas para que pueda volver la luz. Quiero también, y para terminar. Felicitar, porque ahora que hablo de esto me viene a la memoria una carta abierta que recibí hace unos días de un sacerdote de Curicó, donde estuvo ubicado uno de nuestros hospitales militares de campaña cuando fue el terremoto hace exactamente cuatro años. Y este sacerdote me agradecía a mí y a nuestras fuerzas armadas. el desempeño ejemplar y excelente que habían tenido en ese hospital de campaña. Es más, me pedía si no podíamos volverlo a poner porque nunca se había restablecido. Quiero decirle a los señores jefes militares, para orgullo de ustedes, que este sacerdote me decía que todavía no se había restablecido allí, en Curicó, La calidad de los servicios que los militares argentinos les ofrecieron a los hermanos chilenos en materia de salud. Por eso quiero agradecer a todos en el día de hoy la labor que podemos desempeñar como argentinos. No hay mejor homenaje a nuestros muertos que en el lugar. Que nos ha colocado la historia, que nos ha colocado el voto popular, o en nuestro trabajo, nuestra actividad empresarial, o en nuestra función, cumplamos esa función con el sentimiento profundo no de estar sirviéndonos nosotros, sino de estar sirviéndole a la patria. Y acordarse que la patria siempre es el otro. La patria siempre es el otro. Muchas gracias a todos y a todas. Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, transmitieron hasta aquí l r a Radio Nacional, y l S82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Transmitiendo en amplitud modulada 750, desde el estado teocrático de Buenos Aires. 750, Radio AM. Acaba de terminar entonces el acto en casa de gobierno con una posición muy clara de Cristina Fernández de k i r c h n e r sobre la denuncia pública de la mayor base militar de la OTAN allí en, en nuestras Malvinas, de la mayor base militar que tiene Inglaterra fuera de. De, de su isla, de su isla madre, y dando muestras muy claras del trabajo que en silencio se está haciendo para poder identificar a través de la Cruz Roja a los 143 NN argentinos en el cementerio de Darwin, contando que ya hay 65 muestras de sangre y se sigue, se sigue avanzando. Un encuentro que comenzó con la presentación del billete de 50 pesos, que por primera vez va a homenajear la causa Malvinas, con las imágenes que van desde el gaucho Antonio Rivero al, al crucero General Belgrano.、Eh, en la previa del acto, la, la muestra de una de las banderas del operativo Cóndor, aquel de 1966. Allí en, en casa de gobierno y la entrega por parte de Guillermo Moretti, el vicepresidente de la UIA, de tierra del cementerio de, de Puerto Darwin. También habló la, la presidenta de la inauguración el próximo 10 de junio,、eh, la ex-ESMA del Museo Malvinas, y cerró hablando de lo que duele por estas horas: que es Chile, un terremoto. De más de 8 puntos en la escala de Richter, que realmente causó mucho dolor en el norte del país trasandino, y confirmando que la Argentina aporta 400 megavatios para restablecer desde Salta la energía eléctrica en, en toda la región. Bueno, eso fue lo que sucedió en Casa de Gobierno y un poco nos sirvió como, como cierre de un círculo que abrimos desde el punto de vista político con Raúl Alfonsín. Y lo trajimos al presente a través del acto en La Rosada, presidido por Cristina Fernández de k i r c h n e r Nos vamos, estas fueron tres horas. A puro Malvinas. Malvinas conjugada en pasado, en presente y en futuro. Y vamos a cerrar con quizás una postal, la más, la más perfecta a la hora de mostrar. A los militares de la última dictadura y al manejo de ciertos resortes de la cultura. Solo le pido a Dios. Fue escrita por León en la víspera de la posibilidad de guerra con Chile en 1978. Y fue borrada del mapa, censurada por、Novélica. No v é l i c a No v é l i c a Cuatro años después, la misma canción, por la misma dictadura. Fue declarada de interés nacional. Ante esto hay una vieja frase de León que decía: Si Fellini fuera argentino, frente a todo esto apenas sería un fotógrafo. Mercedes Sosa, León Gieco, recitales del ópera de febrero de 1982, pre-Malvinas, censura mediante solo. Le pido adiós. Son las 13 en toda la República Argentina. Continúa la programación especial a Puro Malvinas en las 7:50. Chao, un abrazo para todos. Vamos a cantar todo junto. Gracias. Otra. Jamie. Hola, don a n d r s Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.